de sueños se está premiando el mejor del sueño, el sueño de la ficción, el cine es el espectáculo más grande del mundo hoy es la gran noche del cine español decía Goya, decía lo siguiente la fantasía unida a la razón es la madre del arte y esta noche premios a Goya Les habla Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero con todo el equipo, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Silvia Castasola en condirección, Javier Sevillano en redacción y producción hasta las 4 de la madrugada. Como siempre, hasta las 4 de la madrugada con los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. etiqueta, Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Y ya sabéis que Onda Cero está en los Goya, a través de la aplicación en la página web, a través de la Onda Media... Y esta noche, ahora, vamos a saber un poquito más eh, sobre lo que está pasando, está finalizando esa gala, la 34, en los Goyas se están entregando los eh, premios eh, gordos, eh, como decimos, esta noche, el cine es eh, protagonista y nos vamos hasta Málaga acaba. Eh, la gala está acabando y nos eh, vamos eh, a Málaga. Onda Cero está ahí con Isabel Sánchez y David Martos. Isabel, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, sí, están todos muy bien. Me, a mí me pasaba lo mismo con las chicas que estaban conmigo, ¿eh? porque Natalia de Molina, que <risa> ya tiene varios collas, Natalia Poza y Mona Martínez, que es una qué, extraordinaria extraordinaria Pues la verdad es que Estamos escuchando estabas... a alguien Sí, estamos escuchando sí. A, a, a, a, a, la, a, a la actriz Que le han dado el, el Goya de Honor Junto con, con Pepa Marisol. Flores No, no, ya no es Marisol, ah. y... Pe sí, es Marisol. <ríe> No, pero estamos Escuchando a una de las actrices Fetiche de Almodóvar Ajá. que estaba muy contenta ella porque ha tenido ese reencuentro con Antonio Banderas y estaba felicísima y vamos a saber un poquito cómo está yendo la gala eh, vamos a resumir un poquito eh, la película que hasta ahora más eh, premios ha ganado la gran ganadora de esta noche eh, dice Martos, Isabel Sánchez eh, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué, ¿Qué tal, tal? Muy tal, buenas noches Mira, estamos en, Justamente Julita Serrano acaba de estar Eso en nuestra es. mesa entrevistada y estamos despidiendo la que se va a otra hora sí otro medio de comunicación. Julieta, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Hasta luego. Perdonadnos, sé que es que nada, nada. entrevistas. Y vamos a escuchar enseguida el premio al mejor actor protagonista, que están a punto de darlo. Y con grandísimos sí, actores, ¿eh? Sí, eso es. Sí, ya. sí. al sí. mejor actor protagonista. Venga. Es para. Antonio Banderas por Antonio Banderas por dolor y gloria compañeros de La Rosa lo estamos viviendo en directo Julieta Serrano se ha vuelto enseguida con alegría está muy contenta es un premiazo amigos se es un premiazo Antonio, muy cantado Antonio Banderas y Pedro Almodóvar El primer beso ha ido hacia su pareja hacia Nicole Kimball que está aquí sentada y ya está Antonio en ese escenario dando el abrazo a esos cuatro actores que han ido presentando a cada uno de ellos qué emocionante este momento para Antonio Banderas su primer Goya, ¿eh? que no sea el de honor Es una noche muy malagueña ¿no? el empate, ¿eh? Además el candidato al Oscar es el año, uno de los años eh, pero este sobre todo de Antonio Banderas y esa película es una de las películas Ya podemos decir y afirmar, aún falta entregar algunos premios, pero que es una de las películas importantes de Sorgolla. Sí, está empatada con combinaturas de la guerra, si queréis escuchamos un poco el discurso sí, de Antonio Banderas, claro. compañeros. He preparado un, un discurso, lo tengo aquí, pero no lo voy a leer. Se llamaba Discurso Improbable, lo, lo he escrito mientras caían rayos y truenos la noche pasada. Pero no, si, si, si mi cardiólogo está viendo esto en este momento, tiene que estar flipando, vamos. Porque ahí tengo el corazón en la boca. Mismo. Ah, todo esto es, eh, es Pedro, son 40 años desde que nos conocemos. Han pasado cuatro décadas, hemos pasado por la movida, hemos hecho ocho películas, nunca... Yo he tenido la oportunidad de conocer a un cineasta en particular, pero a un artista en general con la lealtad que tú le tienes a tu cine. Nunca, nunca jamás te has traicionado, por nada. He aprendido tanto de ti, no solamente del, del mundo del arte, del mundo del cine, sino de la vida. Eh, ha habido lecciones extraordinarias para atacar los personajes y lo que hago de una manera específica abandonándome siendo distinto no podía pasar de otra manera tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí estuve nominado creo que lo recuerdas en los primeros Goyas que se celebraron en la Gran Vía por Matador eh, los mejores trabajos los ha hecho contigo eh... Tú me has entendido mejor que nadie. Espero que los círculos no se hayan cerrado y que tengamos la oportunidad de seguir trabajando juntos en el futuro. He tenido compañeros maravillosos en esta película. Empezando por, por mi madre, Julieta Serrano. Es una cosa muy curiosa. Julieta ha sido mi madre en tres ocasiones. Las tres ha sido eh, con Pedro Almodóvar. Es mi madre almodovariana. Pero con Asier, por supuesto, con Leo, aquella mañana que hicimos aquella escena que no olvidaré jamás, ¿no? Eh, tu trato de compañero. David, Martos, estamos no, escuchando. La... Antonio sí. Banderas qué es lo que queda en la gala? Bueno, pues nos quedan eh, dos premios. Nos queda la mejor dirección y la mejor película de la noche. Como decía nuestro compañero Bernardo, eh, hemos estado contando aquí en esta edición especial de quinótico desde las 10 de la noche premios. Y ahora mismo estamos empatados, ¿verdad, Bernardo? A ver, un segundo, que nos escuchamos sí. Estamos empatados a cinco ahora mismo Cinco lleva Almodóvar, cinco lleva Menábar Hay que decir que los de Pedro Son premios de los que decimos de los gordos ¿no? Porque son guion original, actor, protagonista Actriz de reparto La y, música original La música, en fin. el, montaje, el montaje Y los de eh, Menábar son los que se suelen llamar Los Goyas técnicos, ¿no? Pero bueno, todo puede ser todavía Así que compañeros, aquí estamos, atentísimos a los dos que eh, nos quedan Y estamos atentos, eh, los goya No vamos a anticipar nada, pero No. Tienen la forma un poquito de compensar, sí, eh, me da que va a quedar 6-6 <risa> sí, sí, al sí. final, ¿eh? Sí, sí, pero al final el que se lleve el gordo te encantará sí. balas. El que eso se lleve sí. película gana, claro. Desde luego que sí. Bueno, pues bueno, veremos a ver. Lo vamos a contar ahora en La Rosa, os bien, todos vamos a estar ahí con vosotros, vamos a presentar los últimos contenidos de esta noche, uno de ellos va a ser, por supuesto, como todas las semanas... ...materia reservada con Fernando Rueda... ...Fernando, muy buenas... ...Hola, muy buenas... ...el 11-S otra vez, ¿no? Sí, porque casi 19 años después... ...¿por qué no se ha celebrado el juicio... ...contra los cinco principales detenidos... ...todavía vivos, responsables del atentado... ...del 11-S... ...¿será cierto que puede celebrarse en 2021? ¿A qué se debe el protagonismo... ...que han adquirido dos psicólogos... ...los que armaron las técnicas de torturas... ...aplicadas por la CIA... Esas técnicas ofrecieron grandes resultados, como los dos defienden, o fueron un absoluto fracaso. Tranquilo, que son preguntas, pero que las vamos a contestar uh -huh. en un ratito corto. Además, eh, vamos a tener con nosotros al presidente de la Iglesia de la Cienciología en España. Dianética habla. Para algunos, eh, la secta, una secta más... Eh, destructiva, inmensamente destructiva para otros no lo es es una nueva religión ¿qué son? nos lo van a contar ellos mismos en la Iglesia de la Cientología esta noche en La Rosa de los Vientos También os habla esta madrugada de El Arca de la Alianza. Vamos a hablar en el círculo secreto de El Arca de la Alianza. Vamos a hablar del senderismo en eureka lo que la ciencia ha descubierto sobre el senderismo. Y vamos a tener también Mundo Pizarro, Callejón con José Manuel Esquivano, Señales en Del Fin del Mundo con Javier Sevillano y muchas otras cosas esta noche en La Rosa de los Vientos y también, por supuesto, Concurso. Vamos a averiguar... Y vamos a dar ya las primeras pistas en, del personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues mira, pistas que nos dicen. Lo primero que quiero felicitar a mis compañeros de Antena 3 que están con el trigésimo aniversario, que se conservan fenomenal y los años que quedan. Y luego, también mandarle un besazo muy grande a nuestro querido máster, magíster del cine, escribano, que está ahí también pendiente de todas las cosas que están ocurriendo y que dará detalles de muchas cosas luego en el callejón y la semana que viene, de todos los detalles también de los Goya, ¿eh? que estará ahí también muy pendiente. Y ahora vamos con el concurso. Bueno, Concurren tres avezadas escritoras que cosecharon éxito, pero además enseguida, rapidísimo, nada más que se pusieron a escribir, ¡pum!, éxito. Las opciones que os damos son Espido Freire, Lucía Echevarría y Almudena Grandes. Y aquí va la pista, ¿cuál de las tres será si colaboraron con Onda Cero Radio?, Repito las opciones, Espido Freire, Lucía Echevarría y Almudena Grandes. Ya sabéis que podéis concursar escribiendo al correo rosa.vientos.es o escribiendo en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Decirnos cuál de estas tres escritoras es el personaje oculto de la noche en nuestro concurso de la Rosa. La 1 y 14, comenzamos La Rosa os Vientos. Me animo. Rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Materia reservada 2.0. Roda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, again. Le vamos a dar el Goya a ah, el 11S, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, Fer a Fernando creado... también le damos el Goya. Sí, sí. Pero lo digo con toda la intención del mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Fue una película? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que... Mm, a, a... El, el atentado que ha marcado este siglo, porque el 11 sí, es, es y sí. las consecuencias, no solamente eso, sino las consecuencias han marcado este siglo, y resulta que dentro de, de todos los que participaron, que fueron muchos que participaron, que fueron muchos los que llevaron a cabo esas, ese atentado tan salvaje y tan cruel, mmm, No se ha celebrado ni un solo juicio. Es decir, estamos 19 años después, casi 20, y todavía estamos pendientes de que se celebre un juicio. Y ahora nos hemos enterado de que eh, eh, el juez eh, Shane Cohen de las Fuerzas Aéreas ha decidido que se celebre el juicio contra los cinco que consideran máximos responsables de esos atentados, El, eh, en enero del 2021. Eh, Para que eso se pueda celebrar es imprescindible que se ponga en marcha, que es lo que están haciendo ya, uh -huh. una serie de, de, de pasos, entre ellos una audiencia que está teniendo lugar, que ha tenido, empezado eh, esta semana que eh, ahora eh, acaba. Estos cinco, hay que decir, que son los que ellos consideran que son los los responsables de esas casi eh, 3.000 muertes, pero son los responsables que quedan vivos, porque es que sí, al sí, resto, sí. Eh, incluido mm, eh, Osama Bin Laden, que murió en mayo de 2001, han sido eh, asesinados eh, eh, bueno pues por ataques selectivos de Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, hasta ahora no tenemos ningún juicio. Y eh, ahora se va a celebrar este juicio con, con una característica, al menos para ir, ir colocando el tema, y es que eh, no se juzga a unos eh, personas que se han considerado prisioneros de guerra, sino que lo que se juzga son a unos combatientes eh, enemigos ilegales. ¿A que obedece que vaya tan lento todo esto? No, ah, no. No, no va. Es que una de las cosas que, que yo os quiero adelantar es que entre todo lo que he estado leyendo, eh, a mí me da la sensación de que cabe ahora mismo bastantes posibilidades de que este sea un anuncio de buena voluntad del juez militar, pero que en realidad este juicio eh, no llegue a, a celebrarse y que no llegue a celebrarse porque... Mmm, no le interesa eh, a nadie tener en cuenta que estos cinco estos cinco que van a ser juzgados eh, están eh, desde el 2006. En, en la base de Guantánamo vamos a Málaga porque se va a entregar el premio ha ganado mejor dirección Pedro Almodóvar y vamos a conocer ya el premio a la mejor película nos lo va a contar aquí en Onda Cero Isabel Sánchez y David Martos que están allí David, muy buenas de nuevo hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ahora estamos con el ritmo grande, ¿no? estamos en el momento culmen eh, estamos esperando a que den la mejor película estamos viendo a las candidatas a Tinchera Infinita, Dolor y Gloria Eh, la, eh, mientras sobre la guerra eh, o que arde, intemperie, eh, ¿cuál será? ¿Estamos aquí dudando? Nos estamos mordiendo las uñas. Estamos viendo los clips previos y enseguida nuestra compañera Isabel Sánchez, que es el alma de este programa, porque sin ella esto no saldría adelante, con el audio de, para ver quién es la ganadora. Nos lo dirán José Coronado y Marisa Paredes, que están en el escenario. O que arde. Ha sido una noche emocionante, amigos, eh, Bruno, ha sido una noche en la que Pedro Almodóvar va liderando por un premio 6-5 a 5 con Amenábar mientras dura la guerra. Pero ha estado un rato en cabeza Amenábar, ¿eh? Sí, sí, es un partido de fútbol, hay un partido de tenis. Y ahora vamos, vamos a ver si hay empate o gana uno. Yo creo que está la cosa bastante clarita. Ay, ay. Dolor y gloria. Dolor y gloria. Almodóvar con siete goyas. Gana Esta gala arrasa con los mejores premios. Bernardo, ¿cuáles son? Cuéntanos los... los de Estable. Mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor actor protagonista Antonio Banderas, actriz de reparto Julieta Serrano, que ha estado aquí en los micrófonos de Cero Montaje, dirección, perdón, música, Alberto Iglesias, que lleva 12, eh, 11 goyas. Y bueno, pues esa gran noche de... de Pedro Almodóvar, ¿verdad? Isabel Desde luego la gran noche de un Pedro que vuelve a subir a este escenario malagueño, se ha dado un sentido abrazo, abrazo con Marisa Paredes y también ahora quiere dejar ¿no? a su hermano A, a, a, su, pro, la a su productora, a la Esther productor. García, que es la mujer al frente de todo esto <risa> emocionada solo daros las gracias por habernos ayudado a apoyar esta película y llegar hasta aquí muchísimas gracias a todos académicos y académicas gracias o sea, que son, son los los Goya de Almodóvar ¿no? exactamente Almodóvar eh, es el nominado al Oscar por parte de España está nominado en la terna de la gala que veremos el día 9 Antonio Bandera está nominado al mejor actor en Hollywood quiero decir era el año de reconciliación, si es que había ya resquemor, porque se habían ido reconciliando de la Academia con Almodóvar, es sí. Isabel Sánchez, David Martos, muchas gracias por traernos la actualidad. En Málaga estaba pues, Goya, a la Rosa de los Vientos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Dolor quedamos... y Gloria, siete Goyas, entre ellos mejor dirección, mejor película. Fernando Reda, ¿la has visto? Eh, sí, claro. Evidentemente, ¿no? Y, me, y la verdad es que Yo lo reconozco, a mí no me gusta mucho Almodóvar. Tengo películas que me han encantado y unas, una parte de sus películas que me han parecido muy malas. Pero bueno, quiero decir, cada uno es como es, ¿no? Pero Dolor y, y Gloria a mí me gustó Y a mí mucho. también, está muy bien. Y la, la interpretación de, de Banderas, la verdad es que es, es, eh, es muy potente. Muy bueno, y los actores, eh, que eso siempre lo sí, ha tenido Almodóvar. Sí. Esos que aparecen poquito mm -hmm. y tal, son, siempre eh, tienen un, un nivelazo ...y la verdad es que... ...es que lo tiene, ¿no? Entonces, eh, cinco procesados, eh, juicio pronto... ...¿quiénes son esos eh, cinco procesados? Sí, eh, ...bueno, eh, la verdad es que... ...puedo leer los nombres porque me he traído aquí... Su, ...sus nombres, Jalí Zeyd Mohamed... ...Amar Al-Baluchi, Valid Bin Atas... ...Ramsi Bin al Shib ...y Mustafa al Hausaki. ...lo importante... ...es que... ...cuando... No ...son estado... nombres importantes, ¿no? ...bueno hablan de, de que Jalil Sayyid Mohamed es considerado es, sí. uno, un autor el autor intelectual. Ahí sí que le da una cierta importancia. pero el resto la verdad es que mmm, uno eh, hizo no sé qué del dinero y tal. No no es lo cuando hablan de los cinco responsables de, del este, pues ya no dice, bueno, pues ¿Dónde están los demás? ¿No? Es decir, han sido asesinados, han sido liquidados. Por cierto, eh, yo me he hecho una nota que tampoco tiene mucho esto, pero ni la administración Bush ni la administración Obama han sido acusados de haber cometido crímenes de guerra. Me he apuntado eh, ahí, ¿no? Porque eh, estamos hablando de, de que estos son los máximos responsables ahora, pero eh, eh, los que realmente fueron eh, ya están todos eh, liquidados. Estos cinco, lo que sí eh, al, al estudiarlos, lo que sí he descubierto, me he encontrado, es que tienen un, eh, un eh, uh, como lo diría, un trayecto, un recorrido similar. Estos son detenidos eh, después de, de los atentados del 11 s, son detenidos en 2002 y en dos mil eh, eh, caen eh, bajo el paraguas de la CIA y eh, Cuando digo el paraguas de la CIA estoy diciendo bajo las torturas de la CIA durante en torno a los tres años, unos más y otros menos. Y luego en 2006 son han llevado a Guantánamo, cuando ya han, los han interrogado, han hecho toda la, la información, y llevan en Guantánamo desde el 2006 encerrados en el módulo fíjate que la base de Guantánamo que está en Cuba es una base de máxima seguridad bueno pues dentro de la base de, de máxima seguridad hay, hay un, un módulo en el cual están ellos y en 2012 se decretó que <coughs> debían ser juzgados uh -huh. y fíjate desde el 2012 hasta ahora que hay un juez que ha dicho que los van a juzgar Eh, tiene la pretensión de, de enero, ¿no? Sería importante porque aquí seguramente se suspendiría el juicio previamente porque se sabe que, eh, culpables o no, pero las confesiones de ellos fueron sacadas mediante mm. tortura. Eso es una cosa que, que antes eh, me decía Silvia también y que eh, con el premio no, no, hemos podido, no he podido explicar. Efectivamente, una de las grandes cosas que dice que por qué... Eh, Es raro que se celebre este juicio, es porque eh, lo, se sabe que los tres, se sabe porque ya se ha demostrado, más allá de toda duda, fueron torturados eh, para obtener sus testimonios. Y eso, en cualquier juicio normal, sería un, un obstáculo. Es decir, en, en cualquier país del, del mundo no se reconoce que eh, o, o, o, u, una declaración de alguien que ha sido tomada a la fuerza. Ojo, tampoco en Estados Unidos... No no, sí. claro, no, no, claro, no, no, en ningún país del mundo. El Otra problema es este caso, pero tampoco en Estados Unidos se ya, permite eso. Lo que pasa es que hay que decir que no se sabe, yo, yo no lo he encontrado claramente, qué sistema judicial, por hablar de alguna forma, se les va a aplicar. Es decir, sí, es sí, que no sí, se sí. sabe. Es decir, esto no es un juicio, ni siquiera un juicio militar, porque en todos los juicios hay una preocupación eh, básica y es... Por muy bárbaro que haya sido el, el, el crimen cometido, y lo hemos visto, es decir, con salvajadas que han ocurrido en España, siempre se es radicalmente cuidadoso de cumplir en el extremo los derechos a los que tiene... Eh, se le reconoce al acusado. Uh -huh. Da igual el, el, el crimen. Siempre se le reconoce ese derecho. Y después ya se le aplica a la justicia. Y si, y si allí tienen pena de muerte, pues que yo estoy en contra, pero se le, se le es esto. ¿no? Vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, del papel importante de dos psicólogos. Es que es trascendental por esto mismo que acabamos de decir. Porque el gran debate en este juicio es... ¿Se reconoce sus declaraciones en las cuales eh, ellos dicen que eh, fueron responsables eh, de, de alguna parte del 11-S? Bueno, aquí, el, aquí el, el truco está en que se les aplicó la tortura. ¿Pero quiénes fueron los máximos responsables de la tortura? Dos hombres, James eh, Mitchell y John Jensen, que... Eh, Precisamente esta semana, el martes, fueron a declarar a esas audiencias previas para ese juicio que, que se está preparando ¿Y? para dentro de un eh, año. ¿Qué antecedentes dos, tenían estos señores? Estos dos, estos dos señores eran son dos psicólogos que, eh, hacía años, años antes de, del 11-S, eh, se dedicaban a preparar a los soldados americanos de cara a que si eran detenidos... Eh, cómo tenían que responder y cómo tenían que engañar de cara precisamente a si eran torturados por los enemigos, ¿no? Entonces estos se habían especializado en ese tipo de cosas, cogían a los soldados, sobre todo de las unidades del frente y las unidades especiales y les preparaban para esto. Entonces cuando se produce el 11-S, estos eh, Eh, cae en sus manos un manual que se descubrió a los de a los Al-Qaeda, en los cuales eh, precisamente se les intentaba enseñar cómo, si eran detenidos, cómo te, eh, te, eh, tenían que hacer para engañar a sus interrogadores. Entonces ellos, ellos hicieron... O sea, que más un, o menos les habían adiestrado, o les habían... Los de Al-Qaeda Al lo tenían esto, y Entonces ellos hicieron un informe para decir cómo saltárselo. Y el informe le gustó tanto a a los de la CIA que los contrataron y dijeron oye pues vamos a vamos a hacer una cosa, eh, vais vosotros a diseñar un interrogatorio para que, que, bueno pues para que no nos puedan engañar y para que lo cuenten todo. Y a esto le pusieron un nombre fantástico, que todo el mundo conoce o ha oído alguna vez, ¿no? que es técnicas de interrogatorio mejoradas. Ah. ¿Qué eran las técnicas de interrogatorio mejoradas? Es que ellos, para hacerles hablar, eh, lo que pretendían era crearles una situación de indefensión, romper eh, la voluntad para que una vez que hubieran roto la voluntad, eh, lo largaran todo y lo contaran. ¿Cuál era el pretexto? Y esto es muy importante decirlo al principio. ¿Cuál era el pretexto para esos interrogatorios? Había una amenaza clara sobre Estados Unidos... Pensaban que después del 11 se podían venir más ataques y entonces había que obtener esa información sobre los nuevos ataques a, en, en los anticiparse Eso es. Lo cual era un objetivo eh, fantástico, ¿no? Entonces, para hacer esto, ¿qué, iban a, ¿qué hicieron? Bueno, pues las técnicas que ya no nos vamos a extender, porque ya todo el mundo yo creo que la conoce, el ahogamiento simulado, que era la, el punto básico, que ya sabéis que es una técnica que consiste en volcar agua sobre el rostro del detenido para que no pueda respirar y, y se hace, digamos que vaya dando pasos hacia la muerte ¿no? y que él piense que se muera. ¿no? Después lo de encerrarles en pequeños eh, cubículos, quitarles el sueño, darles golpes contra la pared, bueno, yo qué sé, lo de la música a todo volumen para intentar volverles locos. El caso es que ninguno de los dos tenía experiencia ni en terrorismo. Ninguno de los dos tenía experiencia en, en interrogatorios, pero impresionaron a la CIA, pues les encantó lo de la CIA y entonces, bueno, pues eh, empezaron a aplicar este sistema. Sí quería decir una cosa muy importante, al menos desde mi punto de vista, es que estos dos psicólogos eh, cobraban, empezaron cobrando eh, 1.800 dólares al día 1.800 dólares al día, multiplicado no mal, ¿eh? por 30. Pero es que a partir de 2005... Perdona, ¿tenían un plus de objetivos? Porque claro, no, no, es que ya es no, eso... no, es que digo primero lo de los 1.800 dólares al día para decir que en 2005 el negocio funcionaba tan bien, que crearon su propia empresa, y eh, de 2005 a 2009 lo que cobraron fue 81 millones de dólares. ¡Hala! Bueno, esto... Esto, dice lo hicieron y, y funcionó o no funcionó. Bueno, eh, hay un caso que lo, que lo demuestra, que lo explica, que es el primer caso que hicieron de interrogatorio, que es el caso de Abu Zubaydah. Este eh, La CIA en aquel momento pensaba que era uno de los máximos dirigentes de, de Al-Qaeda y luego después del interrogatorio se demostró que ni era máximo dirigente. Sí tenía cosas que ver, pero eh, nada más, ¿no? A este le sometieron a 83 veces a a, a este tipo de ahogamientos. ¡Qué ¿no? de, de 83. Es decir, que 83. Es... Aparte, todo eso mezclado con que le quitan el sueño, la música, todas esas cosas, los golpes y tal. Pues, eh, eh, sí, que el hombre se hartaría de decir que yo no sé el... nada y venga y venga. Sí. El informe de, de estos dos psicólogos es que habían tenido éxito. Pero, no, pero eh, no escucharme... Algo que eh, yo cada vez que esto eh, alucino. Ellos decían que había tenido éxito por lo siguiente. Porque gracias a sus técnicas habían confirmado que no sabía nada. <risa> es tremendo, ¿eh? Es decir, yo a lo mejor lo digo con palabras muy sencillas, pero esto es, es decir, la, la gente de la CIA pensaba que, que este tío sabía la repera. El próximo atentado, que siempre estaban obsesionados... Ellos llegaron a la conclusión de que no sabía nada, gracias. Y dice, ha sido gracias sí, a nuestro, Sí, claro, después de lo a que a le hemos servicio. hecho, si, se, si supiera algo, lo, lo hubiese dicho. Sí, sí. Bueno, eh, hay un, el caso de un agente del FBI, Ali Soufan, que era el, el primero que interrogó a, a Zueida. Y entonces, este le estaba interrogando y estaban obteniendo información con unos interrogatorios, pues los normales, ¿no? es decir, Eh, ...la agresividad, el, el, el engaño, la manipulación... pues ...todas estas cosas de un interrogatorio, ¿no?... ...y entonces, eh, como no daban todos los resultados... ...porque claro, pensaban que sabía un montón... ...y claro, la información que daba era muy limitada... ...se hicieron cargo eh, estos dos psicólogos de, de la CIA, ¿no?... Eh, ...este eh, Ali Soufán eh, se enfrentó a ellos hasta tal punto que eh, le quitaron de la misión donde estaba por, eh, porque estaba molestando a los, de, a los de la CIA. Este declaró que con estas técnicas la CIA no consiguió ninguna información distinta a la que él ya había eh, co eh, conseguido. Y dijo una cosa, atento a esto, que es muy importante. Y es que Zubaida solo cooperó cuando le hicieron las, las preguntas que podía responder. Es decir, le pre, cuando le decían cuando le algo que él sabía, la boca y que él sabía, cosas, ¿no? no, cuando él sabía, la respuesta la decía. Pero claro, le decían, eh, ¿dónde es el próximo atentado de eh, eh, que de Al-Qaeda? Decía, no lo sé, al agua. Ahogamiento, al agua. Sin embargo, cuando sabía la respuesta, eh, lo, lo lo hacía. Hay un expediente desclasificado de, de la CIA, que fue un informe que hizo el médico de la CIA. El médico. El médico de la CIA que participó. Seguimos hablando del caso de Zubaida. ¿eh? Y el médico de la CIA, que asistió a este, a este interrogatorio, hizo un informe interior, que luego se supo, pero era un informe para la CIA, en el que dijo, nuevamente pido atención, que Zubaida, según su opinión, estaba dispuesto a cooperar con sus interrogadores antes de que estos decidieran torturarlo. Y que él consideraba que efectivamente, que, los que las torturas eran creativas, pero que no servían para nada. Informe de la CIA con el primero al que le someten a este tipo de, eh, de torturas. ¿no? Con lo cual, ¿Qué queréis que os diga? El médico decía que, que no, el del FBI que no servían. Y estos decían, oh, es muy útil, es muy útil, claro, 81 millones de dólares sí. más lo que ganaron. Y es muy útil, muy útil, porque sabemos realmente que no nos está eh, engañando. Y los jefes de la CIA, encantados de la vida. Claro, pero en 2014 llega, y seguimos con este caso, llega... Eh, algo que yo recomiendo, una película que eh, yo vi hace un mes o un mes y pico, que se llama The Report, uh -huh. que es la película en la cual eh, eh, se cuenta, se narra, el trabajo que hizo el Senado para llevar a cabo eh, una investigación sobre estas torturas y cómo fueron descubriendo eh, eh, todas eh, las cosas. En este informe de, del Senado de los Estados Unidos se demuestra que la tortura fue ineficaz y más aún que la agencia mintió a, lo, a, a los miembros del gobierno porque no sabían siquiera si eh, la información que, que eh, obtenían servía, si las técnicas servían o no servían eh, para algo y el informe del senado dice lo de Abu Zubeida es lo que os he contado no sirvió para nada y a pesar de eso La CIA convenció al gobierno, convenció a todo el mundo para que después de su veidad, que fue un absoluto desastre, se aplicaran las mismas técnicas a 118 detenidos. De todas formas, en el informe oficial del Congreso, no del Senado, sino del Congreso, el informe oficial de la Comisión del 11-S, no aparece como gran responsable eh, el que aparece como responsable en este juicio, Ezeige Mohammed, que es pakistaní. ¿Esto no puede ocultar, en cierto modo, una lucha de poder entre los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y los de Pakistán que siempre han estado un poquito a resca? Lo que pasa es que no, yo ahí no me atrevería jamás a, a, a Sobre todo porque él tiene un pasado vinculado a esos servicios secretos. Claro. Yo, pues, yo creo que no, eh, no me atrevería a hacerlo por un argumento muy Claro. Porque todo lo que sabemos, todo lo que, de, no solamente de él, sino de los demás, es a través de unas declaraciones que han hecho a través de la tortura. Exacto, sí, sí, Y sí, entonces, sí. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué sabemos que es verdad y qué no es eh, verdad? Fíjate, si ellos mismos sabían... Sabemos que... que algo de lo que nos han contado, yo sé la respuesta. Bueno, yo sé, no, yo tengo mi respuesta. ¿Sabemos si algo de lo que nos han contado de la película de los hechos, la oficial, del 11 es real? Yo, yo creo que ahí, es, yo ahí también creo, como tú, que es una cuestión de, de opinión porque hay una serie de hechos y una serie de, de cosas. Yo creo que nos han engañado y que nos han engañado desde, desde el principio... Hasta, hasta no no sé cuánto ¿no? la pregunta decir, también sería si alguna antes, vez lo vamos a saber no no incluso antes quiero decir eh, cuando de repente eh, cuando de repente se sabe que alguno que, eh, que, eh, que yo lo cuento con, en el libro de yo confieso que Mikele Jarza se encuentra con, sí, con, con, con Mohamed Zata, Zata que está en España Que, y, y que no lo y que no, um, no lo detienen en, en, en, ni el servicio secreto español ni el servicio secreto americano y que había datos. Digo digo por poner un antes, ejemplo sí, sí, de antes, no ya durante, hmm. sino después. Y, y claro, cuando me preguntas sobre uno de los cinco detenidos, ¿por qué quieres que te diga? que Ellos eran conscientes y ¿por qué no, no hay problemas para este juicio? Porque ellos eran conscientes de que todo lo que han hecho eh, no encaja en ningún sistema eh, legal. Y entonces intentaron blanquearlo, intentaron blanquearlo con una cosa que denominaron, eh, que se ha denominado equipos limpios. Es decir, que cuando después los detienen en 2002-2003, lo llevan a aguantarnos en 2006, lo primero que hacen es decir, bueno, vamos a tener unas declaraciones que podamos presentar ante un tribunal ordinario, ¿no? Y entonces lo que hacen es, bueno, pues vamos a volver a interrogarles. Y entonces mandan equipos del FBI a volverlo, a, a, a interrogarlos otra vez. Ah, pero ahora ya sin torturas, ahora ya sin ahogamientos. ¿Para qué? Para que esas declaraciones sean válidas. Es decir, que las declaraciones que tienen de tres años de tortura... Ellos mismos saben, ellos mismos saben que no, que no tienen un pasar y entonces mandan equipos eh, limpios. Por eso ahora el debate que se está teniendo lugar en Guantánamo, en ese juicio, esas audiencias previas que, que le llaman, es si aceptan las declaraciones, ya no las que hicieron eh, eh, bajo tortura eh, en bases secretas, sino las que hicieron a equipos del FBI que fueron a interrogar para intentar blanquear eh, esas Los abogados dicen, y esto, estas cosas... Un timón. No, no, no. Seguramente nos acordamos, y mucha gente se acordará, de esas imágenes año 1993, antes, bastante antes en el 11-S, pero el escenario era el mismo, en las Torres Gemelas, una bomba... Eh, Unos eh, muertos, eh, pero evidentemente no pasó lo de después, eh, pues Sheikh Mohammed sí. estaba detrás en, de este sí, atentado. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego se utilizó eh, su presencia en ese atentado, en ese primer atentado, en las Torres Gemelas, eh, para ir contra ya, sí. él. Sí, sí, sí. sí. Es, a él se le acusa pero de Pero nunca ese se atentado. le acusó al principio. Bueno, es más, es más, todavía no hay una acusación formal sobre Bin Laden, ¿eh? Ya, ya, ya, No, pues claro, es que, que no la ha habido de ninguna forma. Eh, vamos a ver. No yo, la hubo, ¿eh? Yo eh, eh, estoy convencido de que eh, Seguid Mohamed no, eh, no es eh, eh, un bendito. Y los otros tampoco. No. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que eh, si hubieran hubieran hecho una, la investigación normal, si hubieran hecho uno, una, unas declaraciones normales, pues posiblemente la habrían condenado, no sé por qué, ¿no? Pero seguro que la habrían encontrado todas estas cosas. Por eso digo que cuando le acusan de lo del eh, 93 de Cuauhtémoc Center, le acusan de las explosiones en Bali de 2002, mm, de, le acusan verdad. del asesinato del periodista Daniel Per, le acusan sí. de, de todas estas cosas... Claro, cuando... Lo tienes De cosas eh, muy distintas. Claro. Muy distintas. Dice, bueno, mmm, todas estas cosas, bueno, pues... Que por cierto, que por cierto, a Daniel Perl, al periodista, lo decapitaron, lo degollaron. Eh, pero después de estar haciendo un reportaje y una investigación, había llegado muy lejos sobre el papel de los servicios secretos de Pakistán dentro del terrorismo. Y luego fallece como consecuencia de una actuación de este personaje. ¿Sospechoso? Pues yo creo que sí. Bueno, es que todo... <ríe> es que Hay sabemos que de detrás, sí, de, sí. detrás de... de en, sobre todo antes, no lo miremos desde el punto de vista que también, ¿no? Es decir, que no es casualidad, yo creo, que, que Bin Laden estuviera escondido en, en Pakistán, ¿no? Que es que vamos a ver y protegido por unos servicios de inteligencia se claro. sabía, porque había claro, ¿no? claro que decir que es que no que Estados Unidos mantenía buenas relaciones pero los otros no se lo decían y, y, y recuerdo que hemos contado en la rosa en su momento eh, que había una especie de división dentro del servicio secreto pakistaní y que había unos sectores que eran los que protegían a, a, a bin Laden, porque la habían estado protegiendo antes y porque Bin Laden servía a los intereses de, de sin ninguna duda de, de, de Pakistán, de Arabia Saudí, luego se enfrentó con ellos. Una pregunta, Fernando. Los los pillos estos, los psicólogos que se han llenado las, las arcas de, de todo el dinero, ¿se van a, a quedar de rositas? ¿No se les va a hacer absolutamente nada? Nada, no. Eh, lo único que les hicieron fue un juicio que... Eh, que ahí sí que es el único del que no se han podido librar en, en 2017, y por resumir eh, mucho, no llegaron no llegó a celebrarse el juicio porque ellos aceptaron, yo creo que no ellos sino la CIA, aceptó indemnizar a, a, a los tres eh, que habían estado, Son, eran tres que no tenían nada que ver, Con, con Al Qaeda y que fueron detenidos injustamente uno de ellos de hecho murió eh, durante la tortura y entonces eh, la CIA pagó y ellos lo que hicieron fue algo tan, tan simple como bajarse los pantalones y va a decir una cosa peor pero bajaron los, los anteriores, eh, se bajaron los pantalones y reconocieron eh, que eh, esas torturas se habían llevado al cabo pero dijeron que ellos nunca supieron de los de los abusos. Pagaron Tiramos de la, la manta, Fernando. Vamos a la Y vamos a tirar de la manta esta noche hablando de el hombre más rico del mundo que ha sido espiado, ¿no? Eso es. ¿Por qué y para qué? Pues verás, no es una noticia nueva por mucho que lo parezca. En la Rosa de los Vientos la hemos comentado al menos un par de veces, pero es cierto que ahora adquiere una relevancia especial tras la decisión de la ONU de incluirla en la investigación que llevan a cabo sobre el cruel asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El 4 de abril de 2018 Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon y del Washington Post, cenó en Los Ángeles con Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. El conocido como MBS quería escuchar su opinión sobre la forma en que Arabia Saudí podía crear una economía que no fuera dependiente del petróleo. Este era al menos el motivo oficial, porque seguro que le comentó a Bezos que si podía evitar que Khashoggi le tocara las narices en sus columnas del Washington Post. Al término de la cena, como muchas personas que se acaban de conocer, intercambiaron sus números de teléfonos privados. Por la noche, el joven príncipe ya le envió un primer whatsapp no había pasado un mes cuando Bezos recibió otro whatsapp desde el número de su supuesto nuevo amigo al que acompañaba un vídeo al pinchar sobre él se descargó un virus que no tardó en apropiarse del contenido del teléfono y comenzó a enviar a su controlador toda la información que contenía algo que no paró de hacer en los meses siguientes ajeno a todo Bezos siguió con su vida ...que incluía el divorcio de su mujer... ...y una nueva relación con una antigua presentadora de televisión. También continuó con su trabajo en el periódico... ...que, a partir del 8 de noviembre... ...adquirió un tinte especialmente crítico... ...con Arabia Saudí y MBS. Ese día fue asesinado Khashoggi... ...y el Washington Post... ...se lanzó a la yugular del príncipe... ...implicándole en el asesinato de su columnista. A primeros de diciembre... ...Bezos recibió un extraño mensaje en su teléfono... Procedente también del móvil del príncipe Decía Discutir con una mujer es como leer Un acuerdo de licencia de software Eso se estaba divorciando y parecía utilizar El tema para amenazarle Poco después Entró en juego el periódico nacional Enquire Desde donde le llamaron para Anunciarle que tenían información sobre Él relativa a su relación Desconocida en ese momento Con la mujer por la que iba A divorciarse de su esposa Pezos les acusó... ...de intentar chantajearle... ...y pidió una investigación sobre su teléfono... ...querían hacer públicas conversaciones... ...que sólo aparecían en su WhatsApp... ...ahí se destapó el meollo del asunto... ...desde el número de teléfono de MBS... ...le habían metido un virus... ...que la había estado espiando... ...un virus que posiblemente... ...sería el Pegasus que Arabia Saudí... ...había comprado a la empresa israelí... ...NSO... ...y que había atacado a móviles de personas... ...vinculadas a Casol... ...mal perdedor el príncipe y su gente no consiguieron por las buenas que quebezos frenar al Washington Post así que primero le espiaron y luego le amenazaron con publicar el mayor de sus secretos en Arabia Saudí lo, negan, lo niegan todo, vaya porquería pero creo que hay psicosis porque el príncipe ha estado en esa ruta que hizo mandando whatsapp a un montón de gente gente muy importante y tienen miedo de que les haya mandado el virus también claro, que lo tenga todos controlados <risa> imagínate ¿Qué personaje, eh? El Bill están todos los fregados, ¿eh? Sí, últimamente, es, este sí. personaje, sí, sí. Es eh, uno de los... Es un tipo peligroso que hay que recordar que es uno de los grandes aliados de Estados Unidos. Si te llaman, no vayas. Eh, o, o ve con otro móvil. Y lo que hay que hacer y lo que hay que tener en cuenta es que nos pueden espiar el móvil muchas veces y mucha gente. Y no hace falta que nos encontremos con Bill ¿eh? Sí, al final, el problema siempre es eh, que eh, te pueden meter un virus pero es que Hombre, es tan no, difícil te, no, evitarlo no tanto como eso evidentemente eh, el problema es eh, mejor no tener nada que ocultar Fernando Rueda me pasas tu teléfono <risas> broma <risas> <risas> muchas gracias Fernando un abrazo chao, chao en onda Cero, la rosa de los vientos eureka <risa> Dicen que se hace camino al andar, hoy lo vamos a saber, porque en Eureka vamos a hablar de el senderismo, pero que no es lo mismo que andar, pero va a ser mejor que nos lo cuente Mado Martínez, ¿eh? por supuesto. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues súper contenta porque los amantes del senderismo y yo me declaro amante y super senderista, pues estamos de enhorabuena porque... Estamos descubriendo que tiene múltiples beneficios, además algunos fascinantes, corroborados por la ciencia, tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. Y además la ciencia explica cómo cambia nuestro cerebro y todo cuando hacemos senderismo, ya verás. ya. Eh, vamos a contar primero qué es senderismo y qué no es, eh, porque la gente piensa que es andar, andar y andar. Es algo más, ¿no? Sí, claro. ¿En qué se diferencia el senderismo de, de andar? ¿no? ¿Y por qué porque los beneficios del senderismo se diferencian en los de, bueno, ¿y, que, y si yo salgo a hacer una caminata y salgo por mi pueblo o por mi ciudad, eso también me, me repercute, me aporta los mismos beneficios? No exactamente, porque hacer senderismo no es salir a andar sin más. Hacer senderismo es salir, a hacer caminatas o paseos por entornos naturales, en plena naturaleza. Eh, lugares alejados, en todo caso, siempre de la ciudad. Y la ciencia ha ido descubriendo, con el paso de los últimos años, que el senderismo produce una serie de cambios físicos y mentales muy, muy positivos para nosotros. Y Vamos voy a, a comentar algunos de ellos. Sí, eh, porque perfecto. son muy llamativos. La gente que hace senderismo, por ejemplo, tiene menor índice de depresión, ¿no? Bueno, es lo que te iba a comentar, lo que te estaba comentando antes, que, que, el, que el senderismo eh, hace que nuestro cerebro cambie. Y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos afirma, según sus estudios, que caminar una hora y media a través de un entorno natural tiene un fuerte impacto positivo sobre el estado de ánimo de las personas. Es decir, reduce la melancolía, el estrés y la preocupación por cuestiones laborales y familiares. Y la gente podrá pensar, bueno, lo que yo decía, si yo salgo a pasear una hora y media por la ciudad, también me despejo, ¿no? Bueno, puede ser, pero según este estudio, pasear por la ciudad no, no afecta a nuestro cerebro eh, de esta forma, no afecta a nuestro estado de ánimo. Es que en además eh, vemos una serie de cosas. Eh, eh, mejor volver a casa cuanto antes. Sí, a veces eh, en ciertas ciudades mejor, mejor no ver ciertas cosas. Pero bueno, los escáneres cerebrales demostraron que quienes pasearon por entornos naturales experimentaron una menor presencia de flujo sanguíneo en la corteza prefrontal subgenual, es decir, en la zona en la que reside el mal humor y las preocupaciones y que parece que también está relacionada con los cuadros depresivos. Y un estudio realizado por el investigador Mac Berman asegura que la naturaleza es realmente eficaz para aliviar los síntomas de depresión. Nada más y nada menos. ¿eh? ¿El senderismo beneficia la curación o desarrolla una serie de pautas ¿eh? que son buenas ¿eh? para luchar contra la depresión? Pero también se ha detectado y se ha averiguado que, por ejemplo, el senderismo aumenta la creatividad. Pues sí. En el año 2012, unos psicólogos, Ruth Ann y David Stray, llevaron a cabo un experimento gracias al cual se dieron cuenta de que Echarse al monte durante cuatro días viene bastante bien, pero además si desconectas, es decir, literalmente, sin móvil, sin ordenador y sin acceso a ningún tipo de tecnología. Eso hace que nuestra creatividad se dispare. ¿No? Y ahora entiendo por qué cuando me pierdo por las montañas siempre se me ocurren un montón de ideas para libros, para guiones, y lo cierto es que rara vez me vuelvo de, de la montaña sin una historia que debajo del brazo. ¿Cómo se dieron cuenta de que esto era así? Pues mira, eh, los participantes, tras desconectar cuatro días en la naturaleza, puntuaban un cincuenta por ciento más en el RAT, que es un test para puntuar el potencial creativo de las personas. Y un aumento del 50% es un montón, ¿eh? Y demuestra que los estímulos digitales constantes, que hoy en día forman parte de nuestra vida, merman la creatividad. Y yo no sé si te acuerdas, Bruno, de un Eureka en el que hablamos del aburrimiento y ya mencionamos los estudios que señalaban que era necesario aburrirse para tener ideas, ser creativo, estar productivo, el Messenger, el Telegram, el WhatsApp, el Instagram, el email están todo el día anulando nuestro rendimiento e interrumpiendo nuestra concentración. Y esto me lleva al tercer beneficio, creo. Precisamente, es la concentración. La mente se despeja y hay menos estímulos. Y seguramente eso es lo que beneficia a la concentración. Sí, eh, por eso vamos ahí. Pues un estudio, además, realizado en el 2004, demostró que, que el senderismo es capaz de aumentar nuestra concentración. Y no solo eso, sino que puede llegar incluso aliviar los síntomas del trastorno de déficit de atención, que los adultos también lo, lo, lo padecemos o podemos sufrirlo y desde luego con toda esta dispersión mental que llevamos con las nuevas tecnologías y todo esto estamos casi, casi formándonos, especializándonos en esto del, del, del déficit de atención. Y que beneficia también el senderismo a lo físico, lo mental, lo que estamos contando, ¿no? Es eh, como hacer ejercicio y muy bueno. De cajón, claro, porque no dejas de hacer ejercicio y, y podemos quemar entre 400 y 700 calorías por hora. Y como te imaginarás, a, a nivel físico aumenta nuestra capacidad cardiopulmonar, mejora la circulación sanguínea, mejora la fuerza muscular, la resistencia, el sistema digestivo, la piel y los problemas de sueño. Vamos, que duermes como un lirón de, después de darte una vueltecita por, por la montaña. Las actividades al aire libre y el ejercicio aumentan la capacidad para retener información Y reducen la pérdida de memoria. Y de alguna manera, lo que pasa al pasear por la montaña, es que no podemos evitar sentirnos, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Pero yo cuando voy paseando por la montaña, no puedes evitar sentirte como embriagada, ¿no? Por ese olor a tierra o a pino, el sonido de las hojas secas, las abejillas, el aire fresco entrando en los pulmones, es como casi como respirar agua, te tonifica los sonidos de los pájaros, las sensaciones del sol, en la piel, es como meditar, como practicar atención plena. Y todos los estudios señalan que te hace sentir mejor contigo mismo. Por lo tanto, podemos pensar que es la solución a muchos de los problemas que hay, a casi todos los problemas malo no crea que sea pero ¿es la solución del senderismo a todos los problemas? <risa> probablemente no pero tampoco es que tengamos la posibilidad de perdernos por la naturaleza además cada vez que queramos pero la ciencia ha observado que el senderismo tiene efectos muy positivos sobre nosotros y creo que los que llevamos años aprovechando cualquier momento para hacerlo podemos dar fe de ello así que los que no lo hayan hecho ¿qué pierden intentándolo? Eh, de todas formas seguramente al escucharte hay mucha gente que piensa lo que yo he pensado Me encantaría hacer senderismo, pero la vida no me deja. Tiempo para ello. Claro, es lo que yo te decía, claro. que no todos tenemos la oportunidad de, de... Bueno, si tuviéramos el poder de Star Trek, tocar aquí en el pecho sí, y sí, transportarnos claro. a la montaña en un segundo sería maravilloso. Pero bueno, aprovechemos cualquier oportunidad que, que tengamos y, y yo por lo menos, cada vez que puedo, también intento escaparme y, y chuparme mis sí. 16 kilómetros, mis 20, hacer un camino de Santiago, lo que sea. Eh, vamos a repartir, recordar eh, eh, lo que beneficia el senderismo eh, una de las cosas importantes eh, que has dicho es que beneficia la creatividad ¿no? Eh, recordamos eso sí, eh, eh, cuatro puntos principales tiene que hacer el senderismo cuatro beneficios corroborados por la ciencia el primero, que es un buen antidepresivo, realmente los escáneres cerebrales muestran que, que, que se modifica nuestro cerebro que Es un precursor, un impulsor de nuestra creatividad, nos sentimos mucho más creativos, un 50% más que es un montonaco después de hacer senderismo, que aumenta nuestra concentración, nos hace estar más presentes y esto también nos lleva al punto número 4, a tener más atención plena, mejor actividad mental, menor pérdida de memoria y desde luego una excelente condición física. Y recordamos eh, lo que hemos dicho, lo que has dicho al comienzo, es andar, pero no es solamente andar, es pasear por entornos naturales, eh. que quede muy claro eso, no solamente me voy a dar un garbeo, no, no, es me voy al monte y voy a pasear por el monte, por la montaña, por los árboles, por el campo, por donde sea, pero no es andarse más. Lejos de la ciudad y si puede ser con las notificaciones del móvil desactivadas. No te voy a decir sí. que te lo dejes en casa no, porque pero, a lo mejor pero... tienes que llamar de urgencia a alguien, ¿no? Pero mejor con las notificaciones desactivadas y desde luego no te lleves los problemas contigo en, eh, a la montaña fíjate en lo que tienes alrededor disfruta de ese paseo no estés ahí llevándote el problema a la montaña deja que se te despeje la mente y disfruta de la experiencia y luego que nos cuenten cómo les ha ido el senderismo beneficia muchas cosas nos lo ha contado aquí en Ureca Amado Martínez, Amado, muchas gracias un abrazo a vosotros la siguiente hora, en la Rosa de los Vientos, habla la Iglesia de la Cienciología, su presidente en España. Va a estar eh, con nosotros y nos va a contar cosas eh, muy interesantes, como lo va a hacer sobre el arca Giuseppe Guijarro en el Círculo Secreto. Una hora de programa en la que hemos tenido materia reservada con Fernando Reda, hemos tenido Eureka con Mado Martínez y hemos eh, conectado con los Goya, Dolor y Gloria, la gran película ganadora la gran ganadora de esta edición de los Goya ahora las noticias y la actualidad en Onda Cero llega ya mismo y después continuamos en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa ...y eh, continuamos en la sintonía de Onda Cero... ...las 2 y 6 minutos... ...una hora de programa en la que vamos a tener... ...Círculo Secreto, vamos a hablar del Arca... ...y va a estar con nosotros el presidente en España... ...de la Iglesia de la Cienciología... ...pero antes el concurso, no va a ir pistas... Eh, ...para saber quién es el personaje oculto... ...de esta noche... Pues mira, recordamos a nuestros oyentes que es una escritora... ...que es una escritora, una escritora de éxito logrado muy temprano... ...y que fue colaboradora en Onda Cero. Y aquí atentos todos porque va a la segunda pista. ¿Quién es? Si su primera novela fue premiada y se ha traducido a más de 15 idiomas... ...las opciones que os damos son espido Freire... Lucía Echevarría o Almudena Grandes. En rosa.vientos.es, si escribéis al correo, o con almohadilla rosa.vientos, si escribís en Twitter, decidnos cuál de estas tres escritoras es vuestra opción y entre los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle de la rosa de los vientos. Así que, rápidamente en esta noche de los Goya, decidnos quién puede ser esta escritora. En las dos y siete minutos continuamos en la rosa de los vientos y continuamos con el presidente de una religión o de una secta, alguien muy importante. La rosa de los vientos en onda cero. ¿Susurra? ¿Susurra? ¿Susurra?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 Has dicho prevención en derechos humanos... Eh, ...derechos humanos, un curso... Eh, ...¿en qué derechos hay que... Leer ...la cienciología? Eh, ¿Cuáles hay que defender? Porque es uno de los fundamentos... ...una de las cosas que dijo eh, Ron Javar... nuestro eh, sí, sí. fundador... Eh, ...que había que luchar por ello... ...pero mm, uh -huh. llama un poquito la atención... ...que una persona que decía que estaba en contacto... ...con seres de otros mundos... ...dijera eso, ¿no? Pero pero mira, yo es que... ...como tú bien sabrás... Eh, Es un poco extraño pensar que estamos solos en el universo. Pero bueno, creo que hay gente lo puede creer también. Sí, sí, sí, Independ claro. Independientemente de que uno sea cienciólogo o o no, ¿no? Eso es, in eso es indistinto, ¿no? Hombre, se ¿no? Gobiernos... y cualquier creencia sin ser cienciólogo. Eso efectivamente, sí, sí, sí, sí. efectivamente, ¿no? Entonces ahí son los gobiernos los que invierten miles de millones de dólares en buscar vida en otros sitios, ¿no?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 Yo no te voy a decir que ahora ya tengo claro lo que es Dios. Tú inicio, yo, eh, digamos, es, estoy en ese camino, ¿no? ¿Es un Dios eh, idéntico, similar, o es el mismo Dios de, de los cristianos, no? Podría perfectamente serlo. Sí. ¿eh? ¿Tú en inicio, Iván, cuando te, eh, eh, no sé, te interesaste por la Iglesia de la Cienciología, anteriormente uh -huh. eh, pues eh, practicabas eh, otra religión? ¿Qué fue lo que no. te motivó? ¿Qué yo, fue... uh -huh. Mira, yo era ateo.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 Muchísimas gracias a Bruno, Silvia y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Un saludo. Un saludo. ¿Qué impacto está teniendo con Almadía Rosa Ventos en la presencia del presidente en España de la Iglesia de la Cienciología, el grupo La Religión? de Tom Cruise, de John Travolta, de una serie de gente, y llamativa la presencia. Almodía Rosaventos, hay muchos comentarios. Yo le he hecho una pregunta crítica, dice por portal de Twitter, y Bruno arrinconando al condincante. Y eh, dice otro, los puñetazos se duelen, ¿eh? Y me parece interesantísimo lo que dice Raúl. Eh, Por lo que dice, la cienciología es más bien una religión agnóstica que otra cosa. La verdad es que, muy interesante, muchas opiniones y más que habrá con María Rosa Vientos sobre la presencia del presidente en España, en la Rosa de los Vientos, el presidente en España de la Iglesia de la Cienciología. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Y el Arca de la Alianza es uno de los objetos de poder más importantes en el cristianismo. El objeto de poder y reliquia buscada desde hace cientos, miles de años. Según los relatos, un objeto que tenía poderes casi casi mágicos. Y sobre el arca de la alianza, hablamos esta noche en la Rosa de Vientos, hablamos esta noche en el círculo secreto. Y lo hacemos eh, con Giuseppe Quijarro. Joseph, muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas, Bruno. Eh, buenas noches, Silvia. Es lo que decía, ¿no?, que el Arca de la Alianza es un objeto poderosísimo, importantísimo, una reliquia muy buscada, es un objeto de poder, nunca mejor dicho ese término, ¿no? Bueno, tú sabes que hay una enorme discusión acerca de si es objeto, de si es mito, de si todo esto eh, que en el fondo ha sido eh, objeto de mil películas, de mil narraciones... Eh, obedece o no a la realidad y un reciente descubrimiento es el que motiva este círculo secreto habida cuenta que dos eh, profesores dos arqueólogos eh, el doctor eh, S.D. Lederman y su colega Shlomo Bunimo, Bunimovich eh, cuesta decir un poquito el, nombres tienen <risa> eh. los nombres pues eh, han realizado un, pues Z un y reciente... lo dejamos así Eso es, un reciente sí. descubrimiento muy cerca de Jerusalén, a escasos, a escasos 30 kilómetros de, de Jerusalén, del que se va a hablar, y mucho, porque en teoría está relacionado con esta reliquia eh, judeocristiana, habida cuenta de que es importante para los cristianos, pero lo es aún más para el pueblo judío, y del que tenemos eh, referencias... Yo diría que única y exclusivamente a través de eh, la Biblia, concretamente del Antiguo Testamento. Ya sabes, eh, yo creo que nadie eh, se, le, se le olvida que el Arca de la Alianza es ese objeto eh, que Moisés eh, pues recibió órdenes del, del mismísimo eh, Yahvé para que encargara a la tribu de los levitas eh, pues la, el diseño de este, de este objeto, la realización de este objeto. Yo creo que en toda la Biblia no hay una descripción más eh, precisa, ¿eh? el número de codos que tiene que tener de alto, el tipo de madera, el revestimiento de oro y eh, por fin ese, ese acabado ¿no? de dos ángeles eh, colocados encima del propiciatorio, lo que es la tapa propiamente dicha del arca. En, en, en, en esas alas tocándose punta con punta dibujan un triángulo eh, del que Yahvé dice se manifestará a su pueblo originalmente este objeto debía de, de contener las uh, leyes del pacto con Yahvé de ahí que se le llame el arca del pacto en inglés o el arca de la alianza en, en español porque supone esa alianza Con, con Dios, en la que eh, les da esa, esos mandamientos, las leyes eh, iniciales del pueblo hebreo, y los especialistas calculan que ese relato pudo ser incorporado a, al Antiguo Testamento alrededor del siglo antes de Cristo, pero nada sabemos acerca de si ese objeto fue una mistificación o no. Corresponde en este caso a la arqueología y más específicamente a la arqueología bíblica desdeñar si se trata pues, de, de, de, un, de un relato, eh, digamos, místico o imaginativo o realmente obedecía a algún objeto. Hago un paréntesis, Bruno, es que tú sabes perfectamente que Moisés fue... Fue criado desde, desde niño en, en Egipto. A él se debe la liberación del pueblo hebreo. Y eh, digamos que había una práctica muy habitual entre los sacerdotes egipcios que era eh, el pasear en una caja entre templo y templo. Imagínate tú que has estado en Egipto, pues llevar desde Karnak hasta, hasta la hasta el, uh, lo diré, ¿eh? el, el, uh, el templo de Karnak hasta Memphis, eh, pues el, el uh, un objeto, una especie de, de arcón también, en cuyo interior eh, solían meter algún objeto de poder ellos consideraban por ejemplo que los meteoritos podían ser un objeto de poder y eso lo iban paseando, un poco recuerda la misma narración que después veremos reflejada en el éxodo bíblico cuando es el pueblo de Israel son esas doce tribus los que van en busca de la tierra prometida, en un recorrido que si me lo permites también obedece a, a algo que tiene que ver con este descubrimiento ¿el qué? cuéntanos Pues te, te cuento el, es que no y es que, ahí. Claro, sí, porque sí, sí, sí. Tú, tú, tú sabes que ese recorrido eh, que tardó pues eh, 40 años, uh -huh. pues es, es del o una de dos, o ya ve, no sabía utilizar el GPS, sí. o realmente allí había un, un propósito. La no, la no, yo, un poquito, sí. no le mandaron la ubicación, no sí. exacto, estaba mal colocado. Pero realmente hay estos especialistas consideran que tiene mucho que ver con el destino final del o, o el, no el final el, el previo al final del arca sabéis que el arca fue depositada en el templo de los uh, judíos y que supuestamente pudo morar ahí, eh, incluso en la actualidad, en algún lugar del monte Moriag, de la montaña que se, esconde, que se esconde bajo la explanada de la mezquita de, de la cúpula dorada y, y de lo que hoy conocemos como el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones, eh, pero antes de llegar allí pues eh, estuvo eh, unos siete años aproximadamente en una localidad eh, que se llama Bet Shemesh. Esta localidad está relativamente próxima a Jerusalén, a unos veinte kilómetros aproximadamente, y ha sido objeto muy recientemente de un hallazgo que vendría a confirmar el relato bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque eh, parece que eh, quedaría demostrado, primero, que los israelitas que buscaban la tierra prometida dieron un, un rodeo para evitar el uh, contacto con un pueblo enemigo, en este caso los filisteos, y vosotros recordáis, eh, además esto ha sido objeto de, de increíbles narraciones, al menos de mi adolescencia, y seguramente que de la Bruno también, con Eric von Deniken cuando nos contaba aquellas historias maravillosas de que el arca podía contener alguna suerte de generador, o que podía ser un, un, un arma, no, en la medida en la que los filisteos cuando la eh, secuestran en, la, en el arca, pues queda como expuestos a una suerte de radiación. O sea, había... Además lo usan de argumento en el arca de la alianza de, de Indiana Jones. De, de Indiana Jones, efectivamente. Ese es, ese es uno de los, de los que todos tenemos de una forma icónica en nuestra mente. Pues resulta que eh, habrían tardado tanto en llegar a la tierra prometida precisamente por dar un rodeo a este misterioso pueblo filisteo que en principio estaba más eh, hacia la costa. A aproximadamente unos setenta y tantos kilómetros de, de Jerusalén dominando toda la línea de costa. Los filisteos eran un pueblo mm, guerrero. se cree que su origen podría estar en, en Creta, pero hay discusiones al, al respecto porque eran guerrero y un poquito de... ladrones no. O lo dice porque, ¿eh? porque se, llevaron, se claro. llevaron el arca, nada sí, menos. Sí. Eh, recordad que la Biblia nos habla que ese arca de la Alianza eh, únicamente podían acercarse eh, los levitas, que eran mm. quienes la diseñaron, y específicamente tocarla una, una única persona, que era el sumo sacerdote que para acercarse además tenía que vestirse, que tenía que ataviarse de una determinada manera que a mí, en mi fantasía adolescente, imaginaba un poco como aquellas, ahora la gente joven ya no sabrá ni de lo que hablo, pero aquellas batas de, de plomo que eh, cuando ibas a hacer rayos X se ponía el operario, ...antes de que te hicieran una, una radiografía, ¿no? Pues eh, eh, un, poco, un poco esa era la historia... ...y mm, lo que han descubierto Lederman y mm, el B... ...porque lo de Bunovich a mí no me sale bien... ...es que eh, en esta localidad de Bet-Shemesh... ...que llevan haciendo excavaciones... ...nada menos que desde 2012... ...sacando pues uh, cantidad de... ...sobre todo de um, los cimientos... ...de edificios de esta uh, población... Perdón, también diversos objetos, hasta huesos humanos eh, y numerosas inscripciones, han encontrado lo que podría ser el altar sobre la que descansó el arca de la alianza. Bueno, ellos inicialmente pensaron que esto era una especie de, de, de, de piedra eh, que podía haber servido para cerrar una, una estancia y que, por efecto del tiempo, pues eh, debió de caer y, y, y quedar, eh, por fruto de la casualidad, encima de otras tres piedras que eh, le dan el aspecto, eh, ciertamente, de una mesa. Una mesa muy característica, porque lo que descubrieron estos dos arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv es que eh, esta habitación estaba aislado de, o aislada de las uh, áreas residenciales, de los lugares donde habían viviendas, que la planta del mismo era un cuadrado perfecto de ocho metros y medio de largo y que además sus esquinas estaban orientadas a los puntos uh, cardinales. Y que lo, lo que les parecía todavía más eh, llamativo es que eh, habían dos piedras cóncavas que, eh, a, a, a donde iban a, a parar una serie de canales que entendían que aquello debían de ser ...pues eh, para que eh, se hicieran las, las ofrendas... ...es decir, la sangre de los animales sacrificados... ...que en este caso ellos determinan que no fueron animales habida cuenta de que lo que han encontrado eran muchos restos de eh, eh, aceituna es decir que probablemente lo que estuvieron machecando fue aceitunas para sacar aceite o hasta vino por el, el color rojizo de, de, al, de algunas de estas, de estas piedras, también encontraron una gran variedad de cerámica, de huesos de animales que indicaban por lo tanto que aquello no era una casa sino que tenía que ser Una, ...un templo, uh -huh. que aquí a, a, había una especie de actividad ritual. Y fue entonces cuando cayeron en un, uh, en un pasaje del Antiguo Testamento... ...que está en, en el libro de Samuel, cuando habla um, del regreso del arca a los, a los israelitas. Como bien decía Bruno... Los filisteos se la cholizaron, pero eh, como se desencadenaron una serie de plagas, empezaron... ¿Recordáis también el episodio de Uza? Que se le empieza a, a ulcerar la, la, la piel. Eh, en fin, a, a, empiezan a morir los filisteos a mansalva. Y dicen, oye, esto nos está trayendo muy mala suerte. Lo que vamos a hacer es devolver el, el arca a los, a los judíos, ¿no? Y... Y dice textualmente este pasaje de, de Samuel, bueno, dice que unos, unos pastores que estaban ahí pues segando el trigo ven eh, que llega el arca encima o tirada por dos, dos bueyes y que eh, una vez eh, se detienen los bueyes colocan ese arca sobre una gran piedra como la que han encontrado estas, eh, estos arqueólogos y luego ofrecieron las vacas eh, como holocausto, como eh, digamos sacrificio. Ese pasaje por lo tanto vendría a confirmar de algún modo esta misma actividad que ya se cita en la, en la Biblia con una peculiaridad y es que las pruebas de radiocarbono que se han hecho a los elementos eh, que hay allí cifrarían la antigüedad de esta piedra en, en 3100 años eh, y por lo tanto estaría situando la eh, antigüedad del arca como 500 años antes de lo que hasta ahora se creía. Y eh, lo situaría entonces en la edad de hierro aproximadamente. Justamente, y, y esto es muy llamativo porque todas las películas, todas las representaciones que hemos visto, eh, digamos que avanzan bastante más en el tiempo. Estaríamos en ese periodo de la Edad del Hierro, donde además eh, sí que los filisteos tuvieron ese, eh, esa gran actividad metalúrgica entre las eh, islas eh, griegas, y, eh, digamos, eh, Oriente Oriente Medio, sí, Oriente Medio, Oriente Próximo, Israel es Oriente Medio, sí. pues eh, tendrían esa actividad eh, comercial y, y también militar, y en consecuencia estaríamos eh, encontrando un nuevo respaldo Eh, que deberíamos de unir a otro descubrimiento anterior, este se cita en, en 2016, eh, cuando eh, una expedición británica del, uh, y, británica y, y también del, de Harvard encontraron muchos huesos. ...que corresponderían a este eh, pueblo filisteo... ...en una zona situada a unos 72 eh, kilómetros de, de Jerusalén... ...y donde eh, se situarían las eh, principales eh, ciudades filisteas. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, de algún modo se respaldaría la existencia de este pueblo... ...la existencia de la devolución del arca... ...que allí habría estado unos siete años antes de ir a parar... A, a, al templo al templo que recordemos David no quiso um lo quiso construir por sí mismo o ser el encargado de llevarse la gloria de ese de ese templo después de cargarse al mítico Goliat, que también es el icono de los, de los uh, filisteos él considera que un hombre con las uh, manos manchadas de sangre no es digno de hacerle un uh, templo a Dios y lo que hace es pasarle ese cometido a su hijo Salomón que será quien uh, definitivamente erija Ese, ese templo del que cada vez hay mayores evidencias y se están encontrando eh, más y más eh, tanto inscripciones como referencias eh, escritas y en cerámica de, eh, que, que son acorde de alguna manera a esos textos bíblicos. Y de todas formas eh, es que además sobre este tema parece que se estuviera construyendo, que se haya puesto la piedra para un nuevo templo de Jerusalén que albergaría el Arca de la Alianza. Todas las pistas están coincidiendo en eso, ¿no? sí eh, eh, hay hay que mm, explicar a los oyentes, especialmente si no son judíos, que eh, los eh, judíos van a orar al templo. El sí. templo de los judíos está destruido desde, desde hace un hábito de terra, ¿no? exactamente, mm. porque es lo que estaba más próximo, realmente forman parte de los cimientos del, del, del, uh, del segundo templo que uh, erigieron los uh, judíos, después de que Nabucodonosor pasar a cuchillo a, a los habitantes de, de Jerusalén, y, eh, por lo tanto, allá donde estuviera el arca, se erigía un templo, porque era... El arca era el propio Yahvé, es decir, era la forma en la que Yahvé se manifestaba a su, a su pueblo. Consecuentemente, cuando hablamos de sinagogas, eh, son lugares de estudio eh, de los libros que hablan de toda, esta, eh, de toda esta historia, pero no son lugares para rezar. A rezar, a orar y hacer sus peticiones, se va como, como indicabas a ese muro de las lamentaciones. O a los templos como hoy día el templo de los judíos o sobre lo que queda del templo de los judíos hay una mezquita sabes que hay una pugna muy importante incluso hay eh, grupos eh, muy radicales eh, judíos que, que estarían deseando dinamitarla porque ya tienen un proyecto sí, que sí, incluso sí, podéis sí. ver en, Plus, en internet muy, muy paranoico, muy paranoico sí, que sí. bueno esto prácticamente desataría una tercera guerra mundial, ya te lo digo así, en el sentido de que Eh, eh, o por lo menos incluso, una nueva intifada allí Sí, sí bueno, ya, ya se produjo sí, cuando eh, no sé si fue Isaac Rabin sí, fue, sí, sí, subió sí, a las mezquitas que como sabes a pesar de estar en Jerusalén es eh, digamos administrado por Jordania y a partir de ahí se desató una intifada uh -huh. pues no sé si dejó setenta y tantos muertos es decir que eh, mm, ojo cuidado con, con estas cosas que tienen su valor simbólico muy importante para tanto para el pueblo judío como para el pueblo palestino, eh, en la medida que todos consideran que son lugares sagrados, incluso para los propios cristianos, porque eh, el capricho ha querido que el... el, el... La roca, la, la. cúpula de la roca, de, de ahí su nombre, está sobre lo que podríamos decir el lugar más prominente del monte Moriag, y eso lo consideran la piedra de la fundación, es decir, la piedra eh, que, que la última piedra, digamos, que creó eh, Dios en su creación de la tierra. Que además es el lugar donde eh, gira el axis mundino donde giraría el, el planeta y donde además tanto eh, este, que soñó la escalera al, al cielo de la que descendían ángeles. ahora se me ha ido el, el nombre como el, el propio eh, mahoma que en su burrito pues eh, toca esa piedra y asciende a los cielos y hablando, decir, hablando de piedras que estabas diciendo yuse perdón que te interrumpido antes estabas comentando que larga de la alianza en en esta nueva en este nuevo hallazgo no, que, que dice que estuviese con el pueblo filisteo durante esos siete años, que, que había estado depositado, se ponía encima de esa especie de roca o piedra. Uh -huh. Lo que uh -huh. hubiese sido alucinante, que, que, me imagino que no lo, lo habrán constatado si no lo hubieses dicho, es que esa supuesta energía no, que decía Dani, en que, que podría albergar el arca, que hubiese tenido algo, ¿no? Algún, algún algo resto, de radiación, ¿no? claro. un algo. Eso sea, ya claro. entonces hubiese sido ya la locura. ...claro... Es, es, lo que no sabemos es si. Eh, o sea, yo eh, hablo desde, desde mis convicciones. Yo creo que sí existió un objeto sagrado para los eh, judíos que pudo contener en, en, en su interior ...pues eh, sus leyes eh, básicas y esa vara de Arón pero eh, digamos que lo de la Shekinah que es esa, eh, esa columna de fuego y humo que eh, iba, iba reproduciéndose cada vez que eh, paraban los judíos en, en su éxodo por el desierto eh, colocaban la, el arca en una especie de, de tienda que le llamaban el tabernáculo mm. y ahí aparecía esa Shekinah de Dios, ¿no? una señal de que Dios estaba acompañando al pueblo al pueblo judío, la misma La es la que... Eh digamos, destruye a los filisteos, la que además destruye las murallas de, de Jericó en el relato bíblico. Es decir, hay una energía poderosa que, bueno, yo creo que es así es un fruto, digamos, de la imaginación de quienes redactaron la Biblia hace, eh, pues eso, en el, en el, el eh, 3000, 3.000 años, sí, aproximadamente, o 2.800, uh, 3.000 años. No hay un consenso en ese sentido porque es muy, muy difícil saber quiénes escribieron el Antiguo ¿no? Es eh, muy importante todo esto que se está descubriendo porque quienes están detrás eh, no son unos dos nadie, son investigadores, son arqueólogos en, de la Universidad de Tel Aviv. Esto no lo dice un místico, lo dicen los investigadores y los científicos. Claro, eh, a, a pesar de que algunos han querido desmerecer el uh, hallazgo porque sabes que hay una corriente dentro de la arqueología, especialmente en estos lugares, que es lo que se llama arqueología bíblica, que lo que intentan es eh, no sacar de, de las evidencias, sacar una conclusión a la Biblia, sino amoldar eh, esos descubrimientos al relato bíblico. Aquí no, aquí estamos hablando de dos científicos de la Universidad de Tel Aviv que se han dado cuenta posterior y ellos están haciendo excavaciones ya digo, llevaban pues prácticamente desde 2012 eh, excavando en esta zona de Bet y, y lo cierto es que eh, el, el hallazgo tiene todas las garantías científicas y hay una gran discusión acerca de de sus, eh, de sus propias eh, eh, digamos, co conclusiones habida cuenta de que algunos han, han querido Eh, digamos de, de decir que eh, era una simple mashebat es decir una una, una especie de de losa vertical que eh, digamos es como una especie de de estela o de eh, no sabría cómo decirlo com, sí bueno, una estela conmemorativa ¿no? como, como un elemento conmemorativo pero mm, que habría tenido la suerte la la coincidencia de haber caído sobre esas tres piedras dándole el aspecto de, de mesa ¿no? eh, bueno, el, el debate está, hay que ver realmente en qué acaba eh, todo esto y si vamos a tener pronto nuevas noticias, ¿no? porque eh, sobre todo este asunto del Arca de la Alianza siempre van eh, produciéndose una especie de goteo muy, muy curioso y sintomático y que muchas veces tiene relación después con movimientos eh, digamos de la fe eh, judía encaminados un poco al, a restituir ese tercer templo que debería de albergar el único objeto que les falta porque han han logrado eh, hacer las telas eh, y, y las vestimentas de los sacerdotes han encontrado ya la vaca roja purísima cuyas cenizas esparcir en la esplanada de las mezquitas han tienen todos los utensilios rituales han fundido una menorá, que yo supongo que verías, no en Bruno, en, en Jerusalén, que está muy cerca del, del muro, en una cámara corazada de cristal para que la gente la contemple. Lo tienen todo. Lo único que les falta es el Arca de la Alianza. Y contaremos, eh, si hay novedades, eh, las contaremos aquí en el Círculo Secreto. Hoy, el Arca de la Alianza con Josep Pijarro. Joseph, gracias. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Ma Hasta mañana. Mañana más y sí. un besito. Adiós. Será la última hora del programa de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener el mundo bizarro. Os vamos a hablar, hoy ha sido un día de cine, os vamos a hablar de los otros Hollywood. Vamos a recibir también, por supuesto, a nuestro hombre en el mundo del cine, a José Manuel Esquivano, en su callejón. Y hablaremos del coronavirus en Las señales del fin del mundo con Javier Sevillano. será en la última hora en la rosa de los vientos eh, os recordamos eh, la página web eh, onda 0. la sección dedicada a la rosa de los vientos ahí están los programas completos y cada una de las secciones y entrevistas onda 0.s es, eh, es esa página web eh, os recordamos eh, almohadilla rosa vientos para participar en twitter onda 0.es y almohadilla rosa vientos Noticias, en la actualidad, en la información que llega en Onda Cero y después continúa. De hecho, que seguimos aquí, ¿eh? La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Comenzamos aquí, un nuevo tramo La última hora esta noche En La Rosa de los Vientos eh, Ya sabéis, hemos tenido concurso Ahora vamos con las últimas pistas Y la resolución al concurso para saber quién era el personaje oculto de esta noche. datos y una referencia. A ver, mira, dicen? pues os cuento. Las tres, como hemos estado comentando a lo largo de la noche, son un auténtico ejemplo de llegar al mundo de la literatura y lograr un éxito fulminante. Las tres han colaborado con nuestra compañera Julia Otero en su programa Julia en la Onda. Por ejemplo, a ver... Espido Freire. Pues ella sigue siendo a día de hoy la autora más joven en ganar el consagrado premio Planeta lo consiguió con tan solo 25 añitos y ha estado en nuestro programa Lucía Echeverría, por ejemplo y ha escrito esta noche al programa también ah, pues, pues eso o sea, no lo he visto porque yo porque ha escuchado cosas del concurso ah, bueno, pues, mira, pues ahora la, te mando saluditos y besitos les eh, pido bueno, pues Lucía Echevarría logró el premio Nadal con su segunda novela a Lucía no la hemos tenido, ¿no? a Lucía Echeverría no bueno, no bueno, pues nada, en algún momento vendrá En cambio, nuestra protagonista, que además sí la hemos invitado y esperamos que algún día venga, porque estuvo a punto, pero al final estuvo con otros compromisos y nuestro compañero Javier estuvo ahí detrás, detrás, pero no lo, no, no lo consiguió, le, le dieron largas. Bueno, pues a ver si te das por aludida. Nuestra protagonista alcanzó el éxito con su primera novela, alzándose con el premio de novela erótica, Sonrisa Vertical, con las edades de Lulu, traducida a 20 idiomas. Y además, el director Vigas Luna hizo la película al año siguiente con muy buena taquilla. Lulu, que me prometas dos cosas que me la primera es que el sexo y el amor no tienen nada que ver. La segunda es que lo de anoche fue un acto de amor. No entiendo. Da igual, prometemelo. Te lo prometo. Bueno, pues Almudena ha logrado el sueño de vivir de la literatura y tiene numerosos followers que están impacientes esperando su nuevo reto literario. Compagina además pues, sus colaboraciones en prensa, con artículos, eh, también hace intervenciones en emisoras de radio. Bueno, pues esta semana Almudena ha sido noticia por haber recibido el doctor honoris causa de la UNED, la Universidad como sabéis Nacional de Educación a Distancia, y lo ha logrado junto al filólogo Darío Villanueva. Bueno, hay que decir que Almudena, por supuesto, está muy emocionada Y en su discurso destacamos una de las frases Y habla de su de su oficio de literata, de novelista Dice, la condición del novelista es la soledad Es la gloria y la miseria de su oficio Bueno, desde La Rosa damos muchísimas felicitaciones y enhorabuena a Almudena Y también a Darío Y también, por supuesto, a nuestro oyente que ha ganado y ahora mismo vamos a saber quién es. El ganador escribió en Twitter y es Ersi, arroba Ersi López. Ya sabes, Ersi tienes que escribirnos a rosa.vientos, arroba onda cero y te llegará. Le damos el superlibro. Le damos el superlibro que nos queda por dar. De Fernando Rueda Claro Eh, pues Sercy, mira Tú has ganado el libro Que es de la casa 2 Firmado por Alberto Saiz Y por Fernando Rueda Un regalazo Eh, no te podrás quejar Así que nada Has tenido toda esa suerte Enhorabuena, querida Creo que es una chica Las tres y diez minutos eh. Todavía queda mucha rosa Durmíndose del por delante Continuamos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 Nos creemos que todo es Hollywood, y no, hay un mundo, un mundo bizarro, que no es el Hollywood en donde se han hecho muchas eh, películas. El mini Hollywood, que está en Almería, el Bollywood, que está en la India, y muchísimos eh, sitios eh, más. Eh, vamos a comentarlo con el eh, agente de prensa de representación también, una persona que sabe muchísimo de cine, está al frente de APTC de cine, Daniel Arrebola, que ha estado en alguna ocasión también con nosotros. Eh, Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno y Silvia. Yo me... encantado de, de, de charlar con vosotros un ratito. Qué mejor noche que hoy, ¿verdad?, Eso es, sí, sí, porque, bueno, para muchos es la fiesta del cine, nuestro, ¿no?, la fiesta de, de nuestro cine, y, y la verdad que qué que mejor manera, ¿no?, para los amantes del cine que, que hablar un poquito... ...de ese otro cine, ¿no?, que comentaba también Bruno, más allá de, de Hollywood. El mini Hollywood, hablando de cine español, entre lugares en España... ...bueno, pues un lugar muy importante, muy importante en el cine mundial... ...ha sido el desierto en Almería, el mini Hollywood, le llaman, ¿no? Pues sí, Bruno, eh, fíjate si sí, sí es importante que por allí han pasado desde Clint Eastwood. Hasta Claudia Cardinale, Charles Bronson, eh, Henry Fonda, por allí ha filmado sus películas eh, un director eh, como Sergio Leone, ¿no? que yo creo que año tras año eh, se agranda ¿no? su figura y su leyenda, y por allí se ha inspirado para componer sus primeras eh, notas musicales, sus primeras sinfonías para el cine, un tal Ennio Morricone, que yo creo que le suena a todo poco, el mundo ¿no? y que, que continúa vivo, ¿no? Es una leyenda viva que ya tiene más de 90 años y que forma parte de todos estos nombres, todas estas estrellas que estoy diciendo de un contexto como es el del desierto de tabernas en Almería, el conocido comúnmente como mini Hollywood, aunque hoy en día se hace llamar de oasis, ¿no? Pero creo que todo el mundo tiene bien presente ¿no? en ese desierto de tabernas en Almería, ese lugar tan fantástico, pues eh, una serie de, de rodajes que son auténticas obras maestras. ¿Y se siguen haciendo películas allí? Se siguen, se siguen haciendo por allí películas, no solo películas, Bruno, sino también videoclips eh, musicales, obras pues audiovisuales de, de todo tipo, e incluso algún que otro videojuego. ¿eh? No deja de ser un, un parque temático, ¿no? por decirlo así, eh, una industria del audiovisual que sigue pues a pleno, a pleno rendimiento, ¿no? Eso sí, no como en aquella década de los sesenta, que los más viejos del lugar te aseguran que era un rodaje incesante, acababan Unos por la mañana y ya estaban montando las grúas, los del rodaje de otra película por la tarde y así durante bastantes años. Yo tengo, yo tengo la sensación de que el mini Hollywood eh, es más conocido fuera de España que en España. Eh, ha tenido más eh, presencia y más representación fuera de España que en nuestro país. Nuestro país ha pasado casi de puntillas. Es casi anecdótico lo que haya pasado. Pues sí, yo yo comparto exactamente lo mismo, Bruno, a lo mejor quizá no solo ya a nivel del de mini Hollywood, sino incluso puede que sea hasta un mar endémico ¿no? de nuestro país de, de promocionarnos quizá nosotros mismos más bien poco y ser mucho más, no sé si queridos, pero sí más famosos, no por decirlo así, fuera de nuestras fronteras. Ahora mismo, eh, por ejemplo, que estamos en esta noche de los de los Goya, no pues, eh, veo... A gente como Almodóvar, ¿no? que siempre se ha dicho que es mucho más reconocido eh, pues eh, al otro lado del charco ¿no? en Estados Unidos que, que en nuestro país, que ya de eh, por pues sí es es bastante curioso. Quizá el Mini Hollywood ...le pasa tres cuartos de lo mismo. Pero fíjate que, por ejemplo, en la película... Eh, ...Se amanece, nos vamos... ...que ya tiene ya incluso su, su propio tour, ¿no?... O, ...o las películas de las novelas de Dolores Redondo... ...que también la gente está haciendo un reclamo turístico... ...en cambio, claro. en eh, la, la, la zona de Almería... ...yo no sé hasta qué punto, para la gente del lugar... Eh, ...ha sido también como un, un punto, ¿no?... De, ...de tener esa participación en las películas como extras... ...o porque como reclamo turístico en sí... ...no ha llegado a popularizarse tanto. Mm, sí, claro, Silvia... para ...probablemente para los pueblerinos... ¿no? De, ...de allí de la zona... ...sí que uno cuando, cuando lo visita... ...estoy recordando, por ejemplo que lo visité de niño y luego otra vez más, pero sobre todo la que más me quedó eh, impactado fue cuando tenía, pues tendría yo unos ocho o 9 años, ¿no? Pues eh, la gente de allí sí que la notabas bastante orgullosa, ¿no? De, de tener eh, todo este pues eh, todos estos escenarios tan cinéfilos, pero es verdad que más allá, cuando pasas prácticamente ya a la provincia de Almería, pues sí. hablas del mini Hollywood y, y cuesta encontrar a gente que. ...ya no te digo que lo haya visitado... ...sino que incluso le, le suene... ¿no? ...y es algo bastante curioso... ...teniendo en cuenta el potencial... De, ...que decimos, ¿no?... ...pues títulos que yo creo que... que, que ...a todo el mundo que mínimamente... ...le guste le el cine pues se reconoce al instante... ...como el bueno soy el, el malo... Uh -huh. ...toda la trilogía del dólar, ¿no?... ...de, de Leone, La muerte tenía un precio... O, por ejemplo, por un puñado de dólares, hasta que llegó su hora, etcétera, etcétera. Los Spaghetti Western, que se conocía. Los Spaghetti Western, exacto. Y sí, no sí. es ni mucho menos el único sitio en España en donde se han llevado a cabo producciones y películas muy importantes. Otro es Splugged Safety. ¿Qué, ¿Qué es ese sitio? Claro, porque, mira, estamos hablando, Bruno, ¿no?, de, y junto a lo que me decía Silvia, ¿no?, de, de lo poco conocido que, que era el mini Hollywood pues yo creo que Esplugas City todavía supera en poco conocido ¿no? en nuestro país a a esto de, de, de Almería, ¿no? al mini Hollywood. Y se trata pues prácticamente de algo muy similar, pero incluso de, de la misma importancia de la misma trascendencia. Esplugas es una localidad que toca prácticamente calle con calle con, con Barcelona y pues allí se rodaron también durante la década de los 60, A mediados de los sesenta prácticamente, pues hasta medio centenar de films, también en su mayoría Spaghetti Westerns... por ejemplo, Pistoleros de Arizona, Crónica de un atraco, le llamaban Calamidad, y, y la verdad que se trataba de, de todo un acontecimiento o sea, también para los vecinos del lugar que empezaban a, a familiarizarse ya con, con los tiros ¿no? que, que se producían en aquellos rodajes, se trataban pues de, de un poblado ¿no? que recreaba el salvaje oeste americano, también al estilo, como digo, del, del de Almería, y contaba, por ejemplo, con 5.500 metros cuadrados de plato y unos exteriores de más de 10.000 metros cuadrados, que eran antiguos campos de cultivo. y Yo creo y... que... Sí, sí, sí. Sí, no, no. Bueno, Silvia, sí, me refiero a que, que se producían auténticas eh, anécdotas que yo, como como soy de de bueno de al lado, ¿no? de, de hospitales de Llobregat, he podido incluso conocer de primera mano no anécdotas como la que me contaron, ¿no? de que, que atañe a una pastelería que era la encargada de hacer el caramelo, ¿no? con el que se construían las ventanas del salón, para que cuando se, se rompieran por los, por los disparos, etcétera, pues que no sufrieran daño los actores, y entonces me cuentan exalumnos de, de un colegio ¿no? que había por allí cercano que al salir de clase, pues iban a recoger los restos de, de cristal de, de este caramelo, y se los comían como piruletas, ¿no? O sea, es un ejemplo, una anécdota, pero que, bueno, de cómo se respiraba también en el ambiente ese, ese esa fuerza del cine, ¿no?, allí... Y yo quiero a ver si me puedes aclarar una duda... ...que no sé si es leyenda o es cierta... ...sabes que Samuel Broston... Eh, ...rodó también muchísimo en España... ...y sobre sí. todo en zona de Madrid... ...incluso yo que soy de Las Rozas... ...hay como hay un resto que siempre dice... ...mira esto es de una de las películas que rodó... ...porque además eran películas así... ...multitudinarias ¿no? ...con muchos extras que si sí, el 10 y tal... ...y sí. yo recuerdo que me contaron que eh cuando quiso rodar cerca de, de o en la zona de Ávila, mm, quería eh, de, derribar parte de la muralla y decía que luego que se reconstruía, que, que ah, quedaba sí. fenomenal. Yo, bueno, esta historia sí es verdad que la, la he leído más de una vez y yo, claro, a, a, al 100% nunca, nunca he tenido el, la, la, la certeza realmente de si decir si, en de, de realidad eh, deseaba aquello, ¿no? de Samuel Bronston. Eh parece ser que, eh, que hay parte de, de leyenda en esa, en esa anécdota, en esa historia del de, del gran Samuel Bronston, pero eh, te digo una cosa, Silvia, tampoco me extrañaría nada, ¿eh?, que que decidiera porque sus rodajes, bueno, eran auténticos acontecimientos, ¿no? Pero que decidiese derruir todo un, un monumento histórico como, como son las complejo no de las murallas de Ávila para, para Samuel Bronston pues seguro que sería como el, el pan de cada día ¿no? entonces pues no me extrañaré nada eh si más no menos mal que si fuese un deseo real por lo menos que no que, que, que alguien le haya parado los pies ¿no? Uh -huh. pues nos hubiésemos quedado sin una de las de, yo creo que de las mejores monumentos para visitar de, de todo el país. En este repaso sobre los otros Hollywood y cómo no mencionar Cinecita Claro, Cinecita mmm, probablemente dentro de, de Europa no sean pues eh, eh, lo más parecido a, a Hollywood no que, que podemos encontrar, pero es que incluso allí se ha metido ya también en los últimos tiempos la, la inversión estadounidense le constituos como Dance of New York, de Scorsese Mel Gibson también, ¿no? cuando recreó su famosa Pasión de Cristo, y cineastas como Terry Gilliam, ¿no? de, del, uh -huh. de los famosos Monty Python, pues son cineastas que han pasado también por allí. Eh, estos estudios que se encuentran en la vía tuscolana, muy cerquita de, de Roma, a pocos kilómetros, y que bueno, también ha, han albergado auténticas obras maestras prácticamente desde, desde el cine mudo, ¿no? desde los años 20, años 30 para dar unos datos de la trascendencia, ¿no? que tienen estos estudios, pues decir que se han rodado más de 3000 películas y casi una cincuentena han ganado el, el Oscar, que Oscar. De... pronto aquí. Y Por además, ejemplo... eh... sí, sí, sí, dime, No, solamente hacer mención cuando se dicho lo del cine mudo de los años 30, uh -huh. que durante la época de la Guerra Civil aquí en España, gente que se dedicaba al cine Eh, varias personas eh, pues de producción, de dirección, incluso actores y actrices, se fueron allí a los estudios Cinechita para claro. intentar seguir con, con pues esa vida, ¿no? que era lo que claro. les motivaba. Claro, claro, no hay que olvidar, ahora que, que mencionas esto, Silvia, la cantidad de, de trabajo que da el cine ¿no? y, y que mueve el cine. Y vuelvo también un poco a la, a la gala de los Goya, ¿no? la cantidad de premios y sobre todo técnicos ¿no? que, que mueve eh, pues el rodaje de una película es que no, no nos podemos a veces llegar a imaginar ¿no? la, la, la, la cantidad de personas trabajando que si sí, jefes de electricidad iluministas, etcétera etcétera etcétera que claro como bien dices, eh, en momentos de, de guerra ¿no? pues eh, seguro que muchísimas personas pues encontraron en, en estos estudios de Italia ¿no? eh, pues una, una gran oportunidad para ...para trabajar... ...aquí por ejemplo en Cinecita... ...todos recordamos... ...el rodaje de, de las míticas carreras de de ...¿no?... De, ...de las cuadrigas... Mm. ...no me quiero llegar a imaginar... ...cuántas personas... Eh, ...trabajaron solo para rodar esa escena... ¿no? ...una una barbaridad... ...y mucho se ha movido... ...mucha gente ha trabajado en Bollywood... ...en Bollywood... ...claro... ...Bollywood sería... ...bueno... Pues, ...pues yo creo que el Hollywood... ...de Asia por antonomasia, ¿no?, eh, y nunca mejor dicho, ¿no?, y, y yo creo que Bollywood es un concepto que todavía hoy, Bruno y Silvia, estamos aún entendiendo del todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que mmm, todos lo, lo relacionamos únicamente al, al a, los, a las danzas, ¿no?, al género mm -hmm. musical, y cuando hablas con las personas, pues a lo mejor con, con personas de, de allí, ¿no?, de, de la India directamente... Te, te explican que, que no, que abarca muchísimo más, más allá, que es verdad que la, la mayoría de la producción es musical, pero que en Bollywood cabe de todo. ¿eh? O sea, las películas, por ejemplo, de género dramático o cualquier comedia que no tenga tampoco excesiva relación con, con la música, pues también pertenece a esa producción india. Eh, Bollywood se encuentra en Bombay, no una ciudad también fantástica para, para, para visitar alguna vez en la vida, y es un ritmo bueno absolutamente frenético, ¿no? como digo, sobre todo musical, y que aquí yo creo que sobre todo nos empezó a, a familiarizarnos con el, con el término Bollywood, en, pues ahora unos veinte años, y sobre todo con aquella película de Danny Boyle, ¿no? que todos recordamos que era Slam Dog Millionaire, Y, pero en realidad ya, ya os digo que hace ya bastantes décadas ¿eh? que, que se produce un buen cine y muchísimo cine sobre todo en la, en la India yo recuerdo cuando estuve en Marruecos hay una zona que se llama Huarzazate, es una ciudad sí, sí. importante allí junto al lugar se encuentran unos estudios, un lugar espectacular le llaman el Hollywood de África el Hollywood de África, es un paisaje espectacular, también conocido como la puerta de África, ¿no? Eh, eh, allí se han rodado también auténticos títulos que, que bueno que todo amante del cine también tiene automáticamente al decir la palabra cine, ¿no? le, le pueden venir a la cabeza, por ejemplo, escenas de Gladiator, de Ridley Scott, sí, escenas de de Kundun, una obra quizá menos conocida ¿Hay ahí. ¿Cómo de ese circo, eh, oh fantástico porque dices aquí se robó esa escena tan importante pues, pero pues, eso, pues sí. eso es el poder de, claro. eso es fantástico porque eso es el el, el, el poder cine. el poder del cine claro sí, Cómo sí, sí. cómo nos engañan ¿no? sí, sí. sí sí sí pero bueno es, es precisamente lo lo lo mejor ¿no? del de lugar Cómo puede transformarse pues eso no en lo, algo que quizá aparentemente no no creas que podría ser Tan, tan magnánimo no como parece en pantalla. Y la verdad que, aparte del cine, y aprovecho desde aquí, es un lugar eh, imprescindible para, para visitar. sí sí Dani Arrébola ha estado esta noche en El Mundo Bizarro, en La Rosa, los vientos, hablando de cine. ¿Apetece cine? Está al frente. La otra vez que hablamos con él, con Dani Arrébola, fue, por su libro, perdón, por favor, gracias, con entrevistas a los grandes en del cine, ¿no? Eh, porque los grandes del cine tienen algo, tienen magia. Eso es, tienen magia y sobre todo lo que son también son de carne y hueso, que sí. a la gente no se lo olvide. Hay gente más cercana de lo que pensamos. Y Eso bueno, es. independientemente que se vea cine con palomitas o sin, o sin palomitas, lo que hay que hacer es ir al cine. Eso es, que nunca se pierda esa sensación de, de entrar en, en una sala y sobre todo de compartir con, con gente y, y con desconocidos, ¿no? También, ¿por qué no? Esa sensación de estar viendo una película, con, compartiendo con otras personas, yo creo que es maravillosa y que nunca se puede perder. daniel Rebola, mil gracias. Abrazo. Gracias, gracias a vosotros, Bruno y Silvia. Adiós. La rosa de los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Una noche importante esta para el cine español. Se han entregado los Goya, pero aquí el cine, la información de cine es con José Manuel Escribano. A quien ya saludamos a José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un año, este, este, que ha sido un año en donde ha pasado. No hablamos artísticamente, ¿eh? hablamos económicamente. nos vamos a comentar la información. Mm. ...una información, una noticia... ...que nos dice que económicamente... ...pasa lo de siempre, artísticamente... ...ha sido un muy buen año, ¿eh? Yo creo que sí, hombre, 2019... ...ha sido un buen año artístico... ...los Goya lo han reconocido... ...hace un ratito, unas horas... ...pero económicamente, la verdad es que la cosa... ...no ha ido bien, o por lo menos... ...no ha ido tan bien como otras veces... ...fíjate, en 2019, la recaudación... ...de nuestro cine, el cine español... ...no ha llegado a los 100 millones de euros... Por primera vez, tras cinco años, llevábamos cinco años rebasando la mítica cifra de los 100 millones. Bueno, la taquilla general del cine en España ha aumentado en el 2019 hasta un 7%, casi 625 millones de euros con 105 millones de entradas vendidas. No está mal, eso quiere decir que el cine resiste, pero el cine español se ha quedado nuevamente en el 15% de cuota, solo 16 Escasos millones de espectadores y menos de 95 millones de euros recaudados. Eh, ¿Culpables? Bueno, pues uno de los culpables yo creo que es Disney. Es imbatible el éxito de la multinacional americana. Siete de las diez películas más taquilleras de 1900, de 2019 eh, son suyas. Eh, ranking lo encabeza el Rey León, que recaudó 37 millones largos de euros, seguida de Joker, Vengadores Endgame, Aladdin... ...Toy Story, Frozen 2, Dumbo... ...Padre, no hay más que uno... ...Primera Española, la octava del ranking... ...con 14 millones, es decir... ...bastante menos de, de la ganadora... ...Star Wars, el ascenso de Skywalker... ...y Spider-Man, lejos de casa... ...las cifras de nuestro cine... ...pues son eh, detrás de la de Santiago Segura... ...con esos 14 millones... ...está, si yo fuera rico... ...con casi 12 millones de euros... Casi casi lo mismo que Mientras dura la guerra y lo dejo cuando quiera. Las dos han recaudado más de 11 millones y luego Dolor y Gloria, la peli de Almodóvar, con casi 6 millones de recaudación y cerca del millón de espectadores. Fíjate, entre las tres primeras películas españolas han hecho el 37% de la recaudación del cine español y las cinco primeras se van a más de la mitad. Quiere decir que después de esas cinco prácticamente hemos tenido muy escasa repercusión de nuestro cine. Y como además no ha habido un Campeones, no ha habido un Mortadelo, no ha habido estos grandes taquillones que salvan el año, pues nuestra cifra se ha quedado pues en el 15% de cuota, que es aproximadamente lo que nos corresponde. No nos engañemos, de cada 10 entradas que se venden eh, en España para el cine, una y media 1 y, y 0,6 son para el cine español. Y esas son las cifras habituales. A veces el cómputo general es mejor porque hay esa gran película a lo mejor no la mejor artísticamente, pero sí la mejor eh, de público, que rompe un poquito eh, la recaudación y nos coloca por encima de este 15%, que ya digo, me da a mí la impresión de que es lo que nuestro cine español representa dentro del espacio general del cine en España. Y parece que hay dos nombres, Amenabre y Almodóvar, que siempre están ahí, pero también pues está sí. siempre ahí Santiago Segura, ¿eh? Oye, claro, en taquilla, este ¿eh? año... Este año lo de Santiago Segura pues, ha sido pues un, lo que ha salvado un poquito. No, esas cuatro, tres, cuatro películas más taquilleras por encima de los 10, 12, 14 millones de, de euros, pues hombre, no es tan mal realmente, ¿no? Pero nos falta ese, esa gran taquilla que este año, bueno, pues incluso eh, mientras dura la guerra parecía que tenía oportunidad dentro de las películas de máxima calidad, como se ha visto hace unas horas de nuestro cine, pues era que iba un poquito mejor. Bueno, se va a quedar Al final en esos cerca de 12 millones en el año, todavía en 2020, ha dado algo de recaudación. Y dentro de muy poquitos días eh, tenemos otra gala importante mundial, los Oscar. Esta película de la que vamos a hablar esta noche, en el comentario, en la crítica, es eh, nominada, una de las nominadas a Mejor Guión Adaptado. Se titula y se llama Aguas Oscuras. Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati. Soy un abogado defensor corporativo. ¿Y? ¿Eh? Defiendo a empresas químicas. Pues ahora puedes defenderme a mí. ¿Cuántas dices que has perdido? 190. ¿190 vacas? ¿Vas a decirme que aquí no pasa nada? Una película que como otras en los Estados Unidos, otras en el cine, pues están basadas en episodios judiciales. Esta es otra de ellas. Es crónica de juicios, crónica de abogados, crónica legal llevada al cine. Efectivamente, así es esta película, Aguas Oscuras, es la nueva producción de Todd Haynes que le han producido Pamela Koffler, Jeff Skoll y Mar Rufalo, el actor que ha sido un poco el artífice de, este, de esta historia. El guión es de Matthew Michael Carnahan y de Mario Correa y los protagonistas, el propio Mar Rufalo, Anne Hathaway y Tim Robbins. Este director eh, Todd Haynes es, es californiano, tiene en su haber una decena de largometrajes bueno, además de cortos y trabajos en televisión como, como casi todos, con títulos de interés eh, como Poisson, Velvet Goldmine, Lejos del Cielo y sobre todo Carol, una película de 2015, una sensual historia de amor entre dos mujeres que hicieron Kate Blanchett y Rooney Mara y One Struck, el Museo de las Maravillas del 2017, un delicioso relato poético a través del tiempo. Bueno, ahora saca la artillería pesada para concentrarse en este thriller judicial, como muy bien decías, realizando, yo creo con un impulso magnífico, este guión también modélico, no me extraña que esté nominado, que parte además, también esto es frecuente últimamente, parte de un artículo de prensa, el que publicó en el New York Times en 1916 el periodista Nathaniel Rich. Bueno, la historia es de nuevo pues la fábula de David y Goliath, un hombre solo, sin grandes herramientas, luchando contra una poderosa, abusiva y multimillonaria empresa el abogado Robert Billot contra las industrias Dupont. Bueno, en los primeros años 60, Billot acaba de ser nombrado socio del importante bufete en el que trabaja. No es especialista en derecho penal y menos en asuntos medioambientales, como le acabamos de oír. Pero un día recibe la visita de unos ganaderos de Virginia Occidental, antiguos vecinos de su abuela, que con esa credencial intentan que atienda su desesperada situación sus terrenos, sus animales, sus propias vidas están enfermando a causa de unos vertidos tóxicos que los inundan bueno, naturalmente Robert se resiste a encargarse del caso pero poco a poco la tozuda realidad se le va imponiendo y termina por descubrir los manejos de tupón. los residuos del llamado PFOA o CO8 principal componente del PTFE o, a ver si lo digo, politransfluoritileno más conocido como tefrón envenenaban el agua y las tierras de Parkesburg provocando enfermedades mortales en los animales, perturbaciones en toda la cadena trófica y hasta deformidades en los bebés humanos y diversos tipos de cáncer en la población. Bueno, por supuesto, aunque los esfuerzos de Billot acaban por sacar a la luz toda la verdad, los directivos de Dupont realizan todo tipo de operaciones de evasión, negación y perturbación de la realidad. El abogado, por fin, cuenta con el apoyo del socio principal del bufete, el influyente Tom Terp, el papel que hace Tim Robbins en la película, que es el único capaz de poner en su sitio al magnate Phil Donnelly, ejemplo de un empresario multimillonario y sin escrúpulos, igual todo eso va juntos siempre, que puede conseguir lo que quiera burlando a la ley. Pero el volumen de la investigación, con casi 70.000 personas trabajando a lo largo de siete años y la multiplicación de las causas suponen, bueno, supusieron, porque este hecho, como decimos, es un hecho real, suponen una dificultad casi insalvable para que se llegue a hacer justicia. Muchos afectados se arruinaron, e incluso murieron, y el propio Robert Bilot le costó perder la salud y casi casi la familia. Y la película lo cuenta todo, y lo hace sin pausa, con excelente compás y un punto de vista relativamente novedoso, porque sin dejar de lado los movimientos de su protagonista, hace entrever también las otras líneas de tensión del relato, los manejos de la corporación Dupont y las vidas de los damnificados. Mar Rufalo no hace aquí además de héroe invencible, sino de hombre corriente enfrentado a algo con demasiado peso. Aquí radica sobre todo el interés del filme. Y por último, yo me hago una reflexión con pregunta incluida. ¿Cómo es que en los últimos 20 años, ya conocidos los peligros del producto, aquí se vendía teflón con toda tranquilidad e incluso con fuertes campañas de publicidad? Alguien tendría que explicarlo y seguramente lo que ha hecho el cine es eh, reflejar algo que está pasando, que ha pasado en Estados Unidos y eh, que pasa en España y que pasa siempre pues eh, sí. el agua, lo que sea, lo que comemos, los eh, terrenos los eh, cultivos todo está contaminado por esos eh, productos químicos, ya está Así llegando es. la justicia está interviniendo, pero el cine nos está mostrando la realidad y la realidad es que esto es una lucha de Davisa y contra Goliat y siempre to tiene todas las de ganar es grande. Pues efectivamente así es, en la película se dice cuál es el porcentaje altísimo de individuos eh, de alguna manera contaminados en la población mundial, animales personas y plantas por culpa de estos eh, elementos tóxicos sea el teflón o sea otro parecido que de todo hay. Vamos eh, con el Super 10 La lista que nos ofrece cada semana aquí José Manuel Esquibano en su callejón. En ¿eh? el puesto número 10... Bueno, pues en el 10 recuperamos Lo que Arde. La película de Oliver Laxe, que estaba en el puesto 12, ha vuelto a entrar en la lista. Protagonizada la película por Amador Arias y la, esta señora, Benedicta Sánchez, una de las grandes triunfadoras... Bueno, la primera triunfadora de la noche de los Orgoya. Se ha llevado el suyo allá para Galicia. En el 9... Pues una, un estreno en el Super 10, Malasaña 32, la película de terror de Albert Pintó, con Begoña Vargas, con Javier Botet, una historia más de casas embrujadas. Hace unos años eh, no había en España ninguna película de producción española que se dedicara al mundo del terror. Estamos es eh, llegando y con mucha potencia, ¿eh? con mucha potencia y con productos que no tienen nada que envidiar a los de otras latitudes. En el puesto número ocho. Bueno, sonamos las fanfarrias porque aquí llega dolor y gloria la película de Pedro Almodóvar Con Antonio Banderas, Penélope Cruz, bueno, Goyas y todo lo que haga falta, nominada para el Oscar y además 35 semanas en el Super 10. A mí me parece que esto es lo más importante, Bruno. Puesto número 7. Bueno, pues aquí ha caído ya porque se nos va allá de la taquilla. Día de lluvia en Nueva York, la película de Woody Allen, 15 semanas en la lista, una película sensacional. En el puesto número 6... Pues es la película de la semana, porque entra directamente aquí Bad Boys for Life La película que han dirigido Adil El Arby Y Bilal Falak Para mayor gloria de Will Smith Y de su colega Martin Lawrence Los hemos visto ya más veces en la pantalla Pero parece que no se cansan nunca Y ahora vamos ya con el puesto número 5 Pues es la verdad La película de coreda Hirocazu Irokazu Corea ...ha subido dos puestos en su quinta semana en el Super 10... ...va funcionando bastante bien... ...y sobre todo Catherine Deneuve, Juliette Binoche... ...hacen una película francesa que a la vez es de Corea... ...puesto número 4... ...Joker de Todd Phillips, una de las favoritas para los Oscar, ...con Joaquín Phoenix, Robert De Niro... 16 semanas en el Super 10... ...ha caído un puestecito... ...tres... ...Parásitos de Bon Joon Ho, otra de las grandísimas favoritas... ...lo está ganando todo hasta ahora... Son Kang-ho, Lee son los protagonistas 13 semanas en el Super 10 ¿En el puesto número 2? Bueno, pues es Super 10 10 semanas en la lista, el irlandés La película de Scorsese, una película de Netflix No se puede ver en todas las pantallas Pero poquito a poco va cuajando entre el público Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci Son sus enormes protagonistas ¿Y en lo más alto puesto número 1? Pues otra película realmente excepcional por muchas cosas. 1917, de San Mendes una película protagonizada por dos desconocidos de Charles Chapman, John McKay pero que hacen unos personajes realmente extraordinarios y la película toda ella es una carrera sensacional y a partir de hoy comenzamos a hablar de los Oscars y se hablará sí. mucho de esta película en 1917, Joker eh, La terna son esas las favoritas y ya tenemos que empezar a pensar cuál sí. va a ser o cuál puede ser la película ganadora pero 1917 está ganando muchas cosas, eh 1917 y Joker, yo creo que son las dos que van en la carrera, bueno, a, a, a menos de una cabeza la una de la otra. Cualquiera de las dos puede llegar primero a la meta. Lo comentaremos aquí, por supuesto, en el Callejón con José Manuel Esquivano. Hasta el sábado que viene, José Manuel. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. en onda cero, La rosa de los vientos. La Edad Media siempre hemos creído que era la Edad Oscura, pero hubo de todo, duró mil años y hubo momentos buenos y malos, momentos de luces y de oscuridad. Y precisamente sobre las luces de la Edad Media va el tema de portada de la revista Historia, Historia de España y el Mundo, las luces de la Edad Media. By En este número de la revista también hay un reportaje sobre Innsbruck, la capital del Tirol, la ciudad al que fue capital del imperio de los Habsburgo durante mucho tiempo. Una de las ciudades importantes en la historia de Europa. Una ciudad espectacular, bellísima, llamativa, hermosa. Allí ha estado y lo cuenta en la revista Javier García Blanco. A pesar de que es una ciudad muy conocida por sus deportes de invierno, por sus pistas de esquí, eh, por haber sido sede de, de los Juegos Olímpicos de Invierno en los años 70, Innsbruck es también una ciudad imperial, fue corte de los eh, Habsburgo durante varios siglos y todavía encontramos en, en la ciudad eh, numerosas huellas de ese pasado glorioso, eh, como el Palacio Imperial... Eh, la iglesia de la corte, donde está ese impresionante mausoleo eh, vacío de Maximiliano I, custodiado por estatuas gigantes. Encontramos el Castillo de Ambras, que tiene eh, el honor de ser el primer museo del mundo con una impresionante colección de retratos, con otras muchas obras de arte, una galería de objetos insólitos. Y, bueno, pues en definitiva ese paisaje fantástico que disfruta la capital del Tirol, eh, que son todas esas cordilleras que rodean a la ciudad y que parecen protegerlo eh, de forma natural. Una ciudad así como se cuenta en la revista Historia En donde se encuentra y donde está el que fue el primer museo de la historia El primer museo del mundo Bueno, es, en concreto es el Castillo de Ambras Que fue eh, construido sobre un antiguo castillo de época anterior Pero que en el Renacimiento eh, se levantó como palacio Y bueno, pues eh, el constructor de, de este palacio creó una pequeña colección de arte como amante eh, de la pintura, de la escultura, eh, en la época era muy habitual, en el Renacimiento que se crearan pequeñas eh, colecciones de arte, los gabinetes de maravilla, y ese gabinete de, de maravillas inicial, pues acabó dando forma a ese fantástico museo que hoy podemos disfrutar y que cuenta con, con obras eh, increíbles como esos retratos, esa galería de retratos que incluye, por ejemplo, eh, pintura. De, de autores españoles y de, de monarcas eh, de la corona española también. Precisamente un monarca español, Carlos I de España y V de Alemania, es, está vinculado familiarmente a la persona que fue importantísima en la dinastía de los Habsburgo. La persona, el personaje de Maximiliano Seguramente uno de los personajes más poderosos y magnánimos de toda la historia Bueno, Maximiliano fue uno de los eh, más importantes emperadores eh, de europeos Es abuelo, fue abuelo de, de nuestro Carlos V y, y bueno, sin duda uno de los hombres más poderosos de, de Europa por esta razón hizo las luces de la edad media y ese reportaje sobre la capital del imperio, sobre Eastbook, imperio entre las nubes, junto a las montañas, en la revista Insistimos Historia, este mes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo Señales en del fin del mundo que nos llevan a hablar esta noche Javier Seollano, muy buenas Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? De un tema sobre el que casi nadie está hablando, ¿eh? Jolines El coronavirus, ¿tú sabes Madre cómo mía. se desarrolló? No Pues eh, consultalo ¿Cómo? en Twitter uh, ¿Cómo se desarrolló, hay no, no, sí. que No, que lo consultéis en Twitter. Vamos a hablar del coronavirus y esas pandemias que son unas señales de fin del mundo. Desde luego que sí. ¿Sabes eh... cuáles son las, las pandemias más importantes a lo largo de la historia? Las que más vidas se, se han La gripe española. Llevado? Pues el sarampión se ha llevado más de 200 millones de vidas humanas. Sí. La llamada gripe española, que mm. poco tenía española. Entre, 30, entre, perdón, entre 50 y 100 millones de personas murieron por la gripe española la peste negra se llevó a, a entre 75 y 100 millones de personas también el, el VIH más de 25 millones de personas Madre la plaga mía. de Justiniano la, eh, conocida como la plaga de Justiniano también se calcula que unos 25 millones de personas perdieron la vida por esta plaga la llamada tercera pandemia aproximadamente unos 12 millones de personas fallecieron, el tifus unos 4 millones, el cólera unos 3 millones y la llamada gripe de Hong Kong casi, eh, por, esa, por causa de esta gripe falle fallecieron casi un millón de personas Pero ahora estamos en la epidemia del coronavirus, coronavirus. conocido con, últimamente eh, y, y que ha, em, ha empezado en, en una población de China. Pero, ¿sabéis qué circunstancia curiosa la hace coincidir con otras eh, epidemias o pandemias también a lo largo de la historia? No, ¿cuál? Pues que muchas de ellas... También se han dado en los años 20 de diferentes siglos. Anda. Así que parece que en los años 20 de cada siglo, suele, o de casi todos los siglos, suele ocurrir alguna de estas pandemias. ¿no? Es una curiosidad histórica de la que si queréis vamos a pasar a hablar cuáles han sido claro los diferentes sí. siglos, más uh -huh. o menos, ¿no? Pues mira, en 1320 se produjo la peste negra que afectó a una gran cantidad de países, eh, concretamente eso en, en el año Yo 20 Yo creo que incluso fue la más grave de todas. Eh, Igual numéricamente importante. no, pero es que un cuarto, creo claro, que fue un cuarto burada, de la población de Europa burada, falleció. Exactamente. Eh, fue conocida también como la peste bubónica uh -huh. y luego fue conocida ya eh, eh, como la peste negra. ¿no? Eh, se cree que comenzó, el, el brote comenzó en Mongolia, pero eh, enseguida, en donde allí causó una gran cantidad de, de, de falleció pero la etapa más virulenta, más importante fue cuando, como tú dices, eh, eh, se expandió, llegó a, a Europa causando ahí eh, más de 100 millones de muertos entre eh, europeos, asiáticos y, y es que afranos. Las ratitas viajaban mucho. Se, se, se, exactamente. Se expandió por todo por todos estos continentes. Era transportada por los roedores, eh, por medio de sus pulgas y de sus piojos que, que llevaban estos roedores que se expandían evidentemente no sólo eh, de continente a continente por medio de los viajes en barco y tal sino que digamos que estaban superpoblaban las ciudades y, y, y los asentamientos humanos de donde se nutrían de donde comían de los desperdicios que, que, que había y había un eh, nulo control sobre estos roedores y por tanto de estas pulgas y piojos que portaban que eh, eh, evidentemente independiente, contagiaban a la, a la población Y qué tar tardarían en descubrir que eran ellos Además, la causa. Lo, los, los síntomas eran, eran, pues, empezaban con un dolor de cabeza, escalofríos, una fiebre, eh, comenzaba posteriormente una inflamación de los ganglios linfáticos, la lengua eh, se tornaba blanquecina y ya aparecían esas manchas negras y moradas en los afectados que, les, eh, que anunciaban que podía causar finalmente la muerte como en muchísimos, en cien millones de, de, de ocasiones de personas eh, les ocasionó el fallecimiento personalmente. En, mil tre en 1520, dos siglos después, eh, apareció la, la viruela. La viruela se cobró la vida de tres millones y medio de personas, ¿no? Y concretamente en la zona de Tecnotecnia. Eh, tecnot tecnot Bueno, lo diré Tenochtitlán. Tenochtitlán, Exactamente México y Exactamente, en México Fue de tres, y me, eh, tres millones y medio de nativos Perdieron la vida Porque llegamos allí los europeos Y llevamos, y la, llevamos la viruela la Y sí, ellos sí. que esta, eh, no habían conocido esta, esta enfermedad este, Pues no tenían las defensas biológicas necesarias Como para poder combatirlas mm. Y eh, los europeos dejamos allí nuestra herencia muy pronto Entonces, ¿no? Cortés dejó la huella eh, Más o menos, exactamente ¿no? Bueno, en un un siglo después, en 1620, pues eh, hubo una infección desconocida que no se sabe exactamente qué causó también en, en, en el puerto de Plymouth Eh, hubo eh, muchos marineros eh, embarcaron hacia Estados Unidos para eh, en, en, en una de las oleadas de migración ¿no? y eh, lo hicieron a bordo de un barco llamado el Mayflower y de donde donde murieron en, durante el, el viaje muchísima gente cuando arribaron a, las, a la costa este de los Estados Unidos de los futuros Estados Unidos lo que ocurrió es que dejaron esa infección eh, allí que causó una Una, una gran mortalidad entre los pobladores que vivían en esa zona de la costa este bien, en 1720 un siglo después se produjo la conocida como Gran Peste, eh, gran peste de Marsella ¿no? que fue un, un brote de, de epidemia también de tipo peste que fue la, única, la última gran epidemia de este tipo que, que eh, se originó que en, en, en Francia ¿no? uh -huh. eh, el barco San Antonio que era un, un, un barco que eh, habitualmente eh, navegaba por el Mediterráneo eh, atracó en el puerto de Marsella en este año, en mil setecientos veinte, y allí, allí llegó una, la, esta, esta peste eh, causando la muerte de ciento veinte mil víctimas. Y fue causada ...por el vacilo de Gersin... ...que eh, eh, contaminaba unas balas de seda... ...unas pacas de seda de, de algodón... Eh, eh, ...en la que estaban infectados por este vacilo... ...que fue el, el, el origen de, este, de, de, este, de estas 120.000 fallecimientos... En, ...en el puerto de Marsella, en la zona de Marsella... ...un, año de, un siglo después, 100 años después... ...en 1820 eh, brotó el cólera... ...y el cólera eh, afectó fundamentalmente... También también muy importante brotó en China en este año y de allí se expandió a la zona de Persia, Arabia Saudita, a lo que entonces se conocía como la cochinchina y Ceilán y allí mató eh, a, a millones de personas durante los años que duró el brote. Y en 1920, hace tan solo 100 años, eh, cono se conoció la peste neumónica ¿no? y también eh, eh, afectó a, a, a China en China, eh, se, se propagó en China eh, y. en eh, Que China, estuvo, ya, te, ya llevamos Estuvo, ¿eh? estuvo activo eh, durante un par de años, entre 1920 y 1922, y afectó a la zona de, de Manchuria, que está al noroeste del país. ¿no? Y esta, eh, esta peste neumónica, pues, eh, afectaba, tenía trastornos eh, respiratorios, causando la muerte eh, a aquellas personas, porque no había la suficiente adelanto tecnológico ni sanitarios como para poder eh, abortar este esta última... Ahora, epidemia. afortunadamente, hay mecanismos que hacen que sea imposible que pase algo tan grave puede pasar algo evidentemente Pero algo tan grave como lo que hemos comentado, no va a volver a ocurrir pues eh, hombre, esperemos que no desde eh, luego, evidentemente, ¿no? y evidentemente no. hay Según mecanismos no. internacionales sí, sí, sí. para poner los últimos sí, exactamente, sí. las últimas grandes pandemias eh, que ha habido, no han tenido esa grandísima mortalidad, mortandad, que estamos hablando de 25, eh, 50 millones, 100 claro. millones de, de, de seres humanos y, y están empresas, comentando ¿sabes? que están ahora con las vacunas, están a ver que en saca antes, hay varios que, que ya están compitiendo pero lo, los rusos se han venido arriba y han dicho que en seis meses ellos tienen la probabilidad de sacar la vacuna contra el coronavirus pero es, pero es curioso ¿no? que en todos los años 20 de los sí, siglos sí, siempre sí, haya luego. una, una pues epidemia sí. masiva de estas señales del fin del mundo esperemos que esta no sea la señal definitiva no, hombre, del fin del mundo por supuesto Javier Sebiano. Javier, muchas gracias A vosotros A ver, Rápidamente recuperamos uno de nuestros eh, relatos De vuestros relatos Este se titula Farrell. La mansión de los Farrell seguía tal y como la recordaba de cuando era pequeño Quizá un poco más grande Pero todo permanecía igual Era increíble Hasta el olor persistía impregnándolo todo con aquel perfume que creía olvidado. Los viejos pero lujosos y bien conservados muebles seguían en su sitio. Los colores de las paredes, los cuadros, la enorme biblioteca familiar, las habitaciones... Era como viajar en el tiempo y volver a revivir aquellas pesadillas de juventud. La casualidad había hecho que tuviera que volver después de tantos años, pero ya no era el niño que entraba acompañando a Thomas Farrell, mi mejor amigo, para hacer los deberes del colegio. Él siempre se reía de mí, pero como sabía que me daba un poco de miedo su familia, entrábamos directamente a su habitación para hacer los trabajos. Luego le obligaba a acompañarme hasta la puerta para no encontrarme a solas con sus padres. Me daban auténtico pavor aquellas miradas perdidas o verlos deambular a oscuras por los tétricos pasillos mientras tarareaban viejas canciones. Ahora era cuestión de trabajo y, en cuanto tomara unas fotos para la tasación, saldría de aquellos horribles muros para no volver jamás encendí todas las luces y empecé con mi cometido como si de cualquier otra vivienda se tratara no pude evitar sentir un escalofrío cuando entré en el cuarto donde todo ocurrió según hacía las fotos se despertó en mi interior una oscuridad casi morbosa me habría hecho ilusión encontrar algún cuaderno o libro con apuntes de su puño y letra decepcionado me senté en el borde de la cama en la que tantas veces había saltado jugando con zomas a intentar tocar la llamativa viga de madera que atravesaba el techo de la habitación fue entonces cuando en unos segundos y viejos recuerdos que creía enterrados y alcé la vista para plantarla en esa viga la misma que había servido para realizar aquella estúpida ceremonia diabólica en la que mi amigo había perdido la vida a manos de sus propios padres tres golpes secos que llegaban de la planta baja me sacaron de mis cavilaciones y de un respingo me levanté de la cama seguramente alguien del banco o el propio dueño, ese excéntrico que seguía manteniendo aquel viejo caserón tal y como era en los 60 había llegado al salir de la habitación y adentrarme en el espacioso pasillo que llevaba a la escalera volví a sentir un escalofrío y otro maldito recuerdo apareció tan fresco como si lo estuviera viendo Una entrevista televisada en la que los padres de Thomas, pocos días antes de ser ejecutados en la silla eléctrica, afirmaban que unas voces les habían dicho que lo hicieran. Malditos locos, susurré mientras bajaba. Hola Andy, dijo el hombre tras abrir la puerta. Hacía años que nadie me llamaba así. De hecho, solamente Thomas y Manny, el hijo de la cocinera, solían hacerlo. Buenas tardes, contesté intrigado. Ya he terminado el trabajo y me iba ahora mismo. En cuanto esté todo listo, le llamarán de la oficina El caso es que aquellos rasgos me resultaban muy conocidos ¿Es que no te acuerdas de mí? Preguntó sonriente mientras me ofrecía su mano La verdad es que han pasado muchos años, Andrew Pero en cuanto te he visto, te he reconocido No supe qué contestar En ese momento pensé en Manny, Pero sus rasgos latinos no encajaban con los del hombre que me examinaba Miré fijamente a sus ojos Y entonces me di cuenta era él pero ¿cómo? las voces insistieron y no pude hacer otra cosa para librarme de ellas que sacrificar a Manny mis padres tuvieron que mentir y cargaron con ello ¿ves cómo no eran tan malos? acaba, la rosa de los vientos se envuelve mañana a la una y media de la madrugada, muchas gracias quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos